A través del 107.9 en la frecuencia modulada para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Eh, le damos la calurosa bienvenida a todos aquellos que nos escuchan. ya los que notan bien. Sí, pues. ustedes le dicen que nosotros les mandamos saludos. Claro, menos claro. algunos, sí. Pues. Ah, obvio. Hay uno que vamos a omitir Claro, el pecho es, guaype es, Por ejemplo, ¿por qué tiene que salir? Weón? Al pizarrito A todos esos desgraciados que los odiamos con todo nuestro corazón Hola, buenas noches Me presento, mi nombre es Carmen Gloria Represento a la Comunicación Central Villa Francia Gracias Te faltó algo ¿Qué? Y soy deportista y soy Claro, eso? soy deportista <ríe> por eso viajo a los mundiales, hmm. eso, ¿cómo están chiquillos? Buenas noches, chicos y chicas, muy buenas noches a todos los que nos escuchan y se conectan a través de todos los eh, medios que dijo la INE, eh, www, online, eh, 107.9, <ríe> el Tunei, están haciéndole muy bien aquí la INE por el micrófono, no me lo costumbre Agarra el micrófono, como, como sabía agarrar el micrófono, a eso me refiero. Tengo un micrófono rande. Que tengo que saber agarrar. Exacto, muy rande. Bueno. Oye, eso, pues, buenas noches a todos, gracias por conectarse, esperamos tener una buena audiencia hoy día, tenemos varios temas que vamos a tratar, que lo habíamos puesto ahí en el, en el face de las hijas de Afrodita. Acuérdense, hay un Facebook de las hijas de Afrodita al cual ustedes tienen que poner tan solo me gusta y van a estar ahí en comunicadas con nosotros. Nosotros estamos todos los días revisando, manden eh, comentarios, opiniones, noticias, lo que quieran mandarnos por ahí, nos mandan canciones, lo que quieran. Manden todo nomás por ahí que nosotros lo vamos a mirar. Eso, lo vamos solamente a mirar. <risa> no no les vamos a tomar atención, chiquillo y mándenos los temas que quieran que tratemos también para que podamos prepararnos durante la semana y... Y podamos ahí darle el gusto a ustedes como siempre. Tratamos de darle en el gusto. Así que buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa Regalón. Y vamos a comenzar. Bueno, tenemos muchísimos programas, o sea, muchísimo que hablar. ¿Qué nos han dado de hablar estos gallos? Nos dan caleta de material, ¿cachai? No tenemos ni siquiera que preguntar. ¿Y que vamos? No, ché. Tenemos de sobra para hablar con estos tipos. Sí, Está las Bueno, yo lo había puesto ahí en el... No, yo no. La hija de Afrodita lo pusieron. Eso. Eh, vamos a conversar con respecto a los par, a los parlamentarios que se fueron la semana distrital. distrital no, eso. no. Esos que se fueron de Farra y ahí haciendo sus cosas personales, dejando a la gente tirada. Vamos a hablar de Pizarro, vamos a hablar de los Mapuches también, de la detención de, de Felipe Durán, vamos a hablar de la detención de Levinado. Eh, vamos a hablar también del... ¿Me estáis hueando No, mentira. Sí, sí, también <ríe> me estáis weando. Y también vamos a tocar el... Bueno, a ver si alcanzamos y podemos hablar por fin del tema que nos llevamos como semana, tirando para atrás, tirando para atrás, el tema Cersuel. La cosa sexual, que se supone que que nosotros tendríamos que tocar todas las veces que hacemos programa pero es que a veces nos vamos en la volada, de la opinión, y ahí quedamos. ¿Ah? No alcanzamos ni siquiera a, a eso. yo voy a empezar a saludar a los que se están conectando, Inés, o no? Sí, está no. Rosilva, ¿Ah, dice, sí? hola cabras, querías. Nos quiere, hoy sí. nosotros nos, a, también te queremos. Nos arroa nos arroa. a nosotras dos a las dos y después dice y la inestimable Amanda ¿dónde está? ¿dónde estás? a la Amanda la manda la Amanda la Amanda la tenemos en voz mira Oli ahí ya está Eja. aquí detrás de las behind the scene atrás del vidrio <risa> radiocontrolando adiós esa fue mi intervención de hoy muchas adiós. gracias bravo Estupendo, sí. esta es, no solo para que ustedes vayan cachando cómo se hace esta cuestión, los días lunes a las 22.30 horas la radio es tomada por Féminas, la Amanda nos radiocontrola, la Inés y yo estamos aquí al aire, así que cuando quieran hablar con Amandita mandarle saludos, ella va a estar ahí escuchando y, y leyendo todo, así que no hay problema, estamos las 3 acá Bueno, y robot nos dice, hola, Washa Canua. El robot, ¿No? que yo me saca unas pica con unos mates que sube, oye. Lo odio. Hola, Washito, perrito, ¿cómo estás ahí? Washito, Washito. Hermano. Ah. Hermano, o ¿cómo estás, sí. hermano? Oh, ya. Oye, ¿Mm? ya pues, a darle con todo nomás. Pues. A darle con ah. todo. Haga la introducción, que tenemos, yo, yo tenemos voy a gana, buscar algo así. Tenemos ganas de opinar. Claro. Oye, pero también quiero hablar a la Elisa, que está conectada. Oye, dile a la Elisa, que, Elisa, por, por favor... Dale saludo a tu bebé, que es una cosita hermosa, maravillosa. Así que dale saludo de las tías de la hija de Afrodita, dile. Para que no nos tenga miedo, sí. Po. Y acuérdense, oye chiquillo, acuérdense que en octubre se viene la tallarinata, así que nos vamos a volver a juntar. Así que vayan el robot que vaya juntando mate, el 18, el 18. domingo 18 de octubre vamos a hacer la tallarinata eh, nuevamente para juntar fondos para la radio así que vamos a ir a, vamos a estar avisando cuando van a estar disponible la entrada y el correo para que hagan su colaboración nos organizamos y vienen y los que quieren ayudar que siempre se ofrecen y que nosotros con mucho gusto los recibimos lleguen temprano <ríe> lleguen temprano para que no ayuden así que ahí está Japó Oye partimos con una frase a ver a ver. yo le pido disculpas. Ah, a la gente de mi región. Chan. chan chan. Ay, pero por lo menos pido disculpas porque cuando llegó llegó super arrogante, así como que, "Oye, pero si esto siempre lo hago yo, yo soy deportista." ¿eh? Sí, pues. ¿Ah? ¿Ah? Y no no no fue una, una cuestión una salida de, de... Una salida de tarro, o sino que esto. ¿Salida de contexto? No, de po. contexto de tú. Pues si esto siempre lo hago yo eh, ya lo tenía planificado, y es de hecho lo había trazado y y super alto. Bueno. Lo atrasé, un día por el terremoto. ¿Cachai o no? Cachai. Ah, porque huevón, lo atrasé un día, perdona. Perdona ah, por por y se en tu vida en un día, huevón. Perdona ah. por meternos en tu vida. Claro. Po. Yo me atraso un día en la pega y me pegan la pata en la raja. Mm. ¿Ah? Con un finiquito que se demora más de cuatro meses en salir. ¿Ah? Y me tengo que ir a litigio con los trabajos, con, con los empresarios y todo el tema. Pero él no, él pidió permiso. Permiso en sal y se le concedió. Yo creo que dijo ¿Ah? permiso y salió nomás. ¿Ah? No dijo claro. ninguna hueá No, pero él iba a viajar el, el 16. Mm. Ah, pero como fue el terremoto él es buena gente, se quedó el 17 oye, no olvidemos que a Pizarro y Walker, son los dos partamen, dos, dos parlamento ay que me costó decir eso será porque son una mierda me cuesta decirle eso los abominables parlamentarios son dos los de que están fuera, el Walker y el Pizarro, de la región de Coquimbo, se fueron de vacaciones cuando eh, fue el terremoto en, en la zona a la que representan en plena semana, triste distrital, eso quiere decir donde deberían ellos estar trabajando en terreno con la gente, ellos se mandaron a cambiar. Ambos fueron también quienes permitieron que se aprobara la corrupta ley de pesca en el 2012. Dejó a los a esos mismos pescadores en la pobreza, para que vayan cachando de la, de la calidad de parlamentario que estamos hablando. Pero no fueron los únicos. Hay una lista, pero enorme, de senadores y diputados que provocaron las críticas en esos espacios personales cuando deberían estar trabajando para ganar la confianza de las personas en medio de la crisis de la credibilidad hacia el gobierno en su totalidad está compuesta por Fernando Mesa ...que viajó al, al Parlamento Andino de Colombia... ...el Patricio Walker... ...quien acompañó a la presidenta a la ONU... ...el Renzo Trisotti... Eh, ...por un viaje en misión oficial a Costa Rica... ...la Carolina Goy... ...quien reemplazó a Walker en un viaje programado a Ecuador... ...y Manuel Monsalve... ...por un viaje a una reunión en Global... ...de parlamentarios de la OCDE... ...y sin embargo... ...hay un listadito de parlamentarios... ...que no avisaron los motivos de sus viajes... Por lo tanto se entiende que son fines recreacionales y o personales. Uh -huh. Y estos son eh, el Guillermo Delier, que viajó a Buenos Aires, la Marcela Sabat, viajó a Jamaica, uh -huh. la Denise Pascal, que está en la Expo de Milán en Italia, el Joaquín Tuma en Cuba, el Matías Walker viajó a Estados Unidos, Sergio Aguiló en Europa andaba paseando y el senador Juan Pablo Letelier y el diputado Felipe Guard no se justificaron. ¿Qué tal? ¿Ah? Calla, ¿y la calidad de parlamentarios que tenemos, Logas? ¿Ah? ¿Cualquier, cualquier compromiso con la gente. y día está escuchando el matinal en la mañana y hablaba... ¡Gana, de... la gente! ¡No! Era muy imprecisente! Sí, weón, qué terrible. Escuchaba las frases, weón, y, y se me venían a la memoria cada uno de estos nombres, weón. Yo de verdad espero... Yo de verdad espero que... Eh, la gente se acuerde de esta de este momento y de otros momentos yo siempre les aconsejo que la noten en algún lado, cosa de cuando venga la elección y el tipo se vaya a pasear y le suaveje la espalda usted le retire pero inmediatamente la mano y le grite sus buenas cosas ahí, haga su propia funa fune usted también Para que no se quede con el que, ¡ay, qué bacán que le hicieron la funa a los cabros a ese gallo! Hágalo usted también. Esta es oportunidad. Apenas lo vea, fune. Eso tiene que hacer, ¿o no, Inés? <risa> <risa> ¿Por qué te reí? Que son todos carerrajas. Son todos iguales. ¿Tú te ríes de lo carerrajas que son? Sí, porque se supone que ellos están trabajando para usted. Ellos sienten lo que tú sientes. ¿Ah, sí? Sí. Pues. ¿Sienten lo mismo que ah, yo? Sí. Pues ellos, ellos a fin de mes, pasadito la quincena, están pidiendo fía, con la libretita. Ah, ellos sienten igual que yo. Sí, uno? sí. Por eso se suben el sueldo así de dos palos. Bacán, ¿ah? bacán. Y como tienen tanto cabrón chico uh -huh. y no reciben el, el, el subsidio familiar, no, pues el suicidio. Sí, porque el, el subsidio familiar te alcanza a caleta, caleta. pues no, que esa guay la recibiste sí, pero millonario, sí, pues. Puta. Puta. Te compras ab ropa, abrir un negocio, abrir una pyme, puta. ¿Qué es eso, Kimish, weón, si el subsidio familiar la llega? ¿Ah? ¿Ah? ¿Para qué? Contra más cabros chicos tengas, más subsidio tenés. ¿Ah? Entonces, mm. ¿para qué? Entonces, ellos sienten lo que sentís tú a fin de mes. Mm. Cuando recibí ese sueldecito Millonario que El te miserable dan, eh, Ese que, que la CUT pelea tanto Y que suben cuatro lucas Y se soban las manos Y se cagan de la risa mm. Ese es es sueldo ¿Ah? Es muy bacán eso Sí, pues terrible Muy genial mm. Entonces siéntelo bueno. Cuando tiene que ir a hacer Con el consultorio Y ellos también la hacen ¿Ah? Por lo tanto eh, Cuando vienen a tu casa Te golpean la puerta Ellos saben tus necesidades ¿Cachai? Ellos saben cómo se van a dirigir a ti. Andan con el laizol, sí, después que te saludan y te el beso, buen, se rocian el laizol por si las moscas. como sabéis que hay un virus por ahí? No callan nada, que nosotros estamos con cloro refregándonos la cara y las manos. Bueno, los que lo reciben. Porque en y mi los casa, que pueden comprar cloro. Claro, porque en mi casa yo tengo como como un, un cartel grande ahora ¿Eh? que va a decir así. ¿Qué va a decir? Va a decir... A ver, va a decir. Los caras rajas nos entran aquí no me den la mano ni me saluden, sino como los ciclo regalos Buena. Al tiro. Buena. ¿Ah? Buena. Y si van a tirar propaganda política, Ahora que vienen las elecciones municipales el próximo año, van oh, a empezar. Yo estoy esperando y eso, oh. se te lo, ¿sabes qué? Te lo prometo, que yo estoy esperando ese momento y me voy ir a pasear a todas las ferias para ver a esos hueones ir a gritarles no. muy hueá. No, pero cómo le voy a gritar. Si ellos saben las necesidades de la población. No, no él no tiene idea de ¿Ah? mi necesidad. Menos de mi necesidad sexual. No tiene idea, no, weón. No, es que se me acaba la necesidad sexual con ellos. <risa> <risa> Inmediatamente te imaginas el pecho guaype. Oh, ¡Qué asco, weón! Es que, que ese weón me encantaría <risa> verlo, pero ¿qué se meter para acá? ¿Y el mini-me de aquí? El mini-me. Mini mm. de aquí. ¿Ah? que le sigue y ah, los pasos? Mm. ¿Ira ir a la reelección este tipo? Es un delgado no map Sí, no, no creo No, con mm. todas las cagas que se mandó este año Que salieron a la luz pública, la cuestión del terminal Y mil hueás más No, no creo Ahora, ¿quién irá a hacer? Vamos a investigarlo antes Obviamente, para ir a poder decirle Unas cuantas cosas Unas cuantas verdades Porque todos tienen su yayita, así que más de algo Le vamos a encontrar Oye, el Ro Silva nos manda Así con la bancada estudiantil Ya el tweet calla y la Carol Cariola con la presidenta en la ONU. Y Ministerio de Desarrollo Social en diálogo de evaluación multidimensional de la pobreza. ¿Qué tal? ¿eh? La Carol Cariola las bonitas, loco, pero están a huevona por la cresta. Oh. Huevón, si no es que sean a huevona, lo que pasa es que las locas sin son sin vergüenza, sin pero... disciplina. Esa hueá de obediencia, de sumisión, hueón, al partido, al presidente del partido, ¿eh? Como que weá la weá. Sociales, es como una hueá psicópata ya, ¿no? Sí, pero te imaginas tú que las organizaciones sociales, sin partido, no partidistas sin cúpula y eso, fueran así, de desdisciplinados. Mm. Usted también le vuelve a el partido dice que te parece cabeza. Las buenas van y se paran de cabeza. Ella, la Vallejo... Puta, hay un sin firma oye, era el Sebastián el que ponía el tuit, pollón, sí, bueno. porque no sé porque, ah, ¿sabes por qué porque me quedé pegado con el Ro? Uh -huh. porque vi una foto del Ro ¿Ya? en su face ¿Ya? la subió, se está haciendo propaganda el Ro quiere buscar por Lola, aparece si queréis nosotros te ayudamos Ro espérate, espérate te podemos hacer, ¿te podemos hacer campaña acabo de ver el tweet de la Carol Cariola Chivo. con la presidenta en ONU y Ministerio de Desarrollo Social en diálogo de la evaluación multidimensional de la pobreza. El gusto usar palabras huevonas para decir que Chile es un país como la mierda, que aquí no hay igualdad, que los pobres son pobres cada día más, huevón, y que los ricos siguen siendo rico y más rico y más rico y más rico y, más rico y le ponen multidimensional. Hoy está ¿Ah? el Gerardo también con nosotros. Hola Gerardo. ¿Cómo estás? Ay, sí, pues, si sí, ahí están estas loquillas paseando, ¿cómo están? Andan todos los buenos paseando, buenos. Podríamos pasear nosotras. ¿Y si nos vamos de paseo, Inés? Cabros, vámonos de paseo todos juntos. ¿Para dónde dirías? Puta, vámonos, no sé, pero a vámonos ver. a cualquier lado todos juntos. El Pizarro fue... No, ¿cómo? Espérate, espérate, pero espérate. ¿Cómo yo me quedaría dice... aquí en chilito nomás. No, no pero saldría... como se dice, fue Rack Vista. En los años 60 o año 80 él fue rapista. Claro. Entonces él viajó ahora allá a Londres, Inglaterra. Entonces él viajó porque él es deportista aún, tiene tiene es que nosotros no entendemos. Tiene el alma de deporte. Que, que siempre el deporte, el deporte es sano, el deporte no te hace cometer locura, no te lleva por el mal camino. ¿Mm? Con el deporte tú puedes eh entregar valores a tus hijos para que no le anden pidiendo plata a soquimich mm. ni a nadie, ¿Ah? Entonces, eh, él tenía que ir, era súper importante porque un senador de la República de la Gran República Chilena tiene que estar en Tenía que partes. estar representando al deporte. Tiene que estar en todas partes. Está au, en auge te deporte aquí en Chile, ¿o? Bueno, Está masivo el, el, el hecho de que el rugby ahí este se juega en las poblaciones y la marcha estudiantil. Yo vi esto un a estos carabineros. Oye, ¿cómo le enseñan a estos cabros a jugar? ¿Así? ¿Ah, a los estudiantes. Sí. Hue, bueno, pero ¿Eh? el, el, la, la pelota está um, pelota de ratmi que como larguita así como la cambian por palo. ¿Cachai? Mm. Y no se la entregan en la mano, sino que donde les llega. Entonces es un deporte masivo, lo que pasa es que nosotros no sabemos mirarlo. No, nosotros somos una manga de ignorantes, por claro. loca. ¿Cachai? No tenemos idea de nada. Él fue a ser ahí él tenía que ir a ese lugar porque él es deportista y era su convicción, ¿cachai? Ni no, no o sea, importa a la mía, que haya ido con bueno. la plata tuya o mía. No, ah, fue con, fue con lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, los puntos que le dan los viajes, por loco. Por supuesto, <risa> las mías. <risa> las mías, por loco. Claro. <risa> Qué terrible. Oye, el Rossi Brown me está alegando que lo funé. Me dice, por una vez que subo una foto y tú me han weado un kilo. ¿Vamos a Tongoy? ¿Vamos a Tongoy, po? Vámonos a Tongoy. Todos juntos a Tongoy. Cabros, vámonos todos a Tongoy. Ro, ¿cuándo venís? Déjate a hablar falacia nah, y ya llega no, luego nomás. No, ya no le compro yo. Me viene prometiendo una visita de hace como tres meses. ¿Vos decís que es como bachelete? No, anda puro bacheleteando el rostro. Nada. No, en septiembre, loca. Antes del 18. Íbamos a comer sobeipillas con pebre. Bueno, le gustan las sobeipillas pasadas. Estamos a fin de mes, weón. Todavía no aparece. No. Si ahora ahora resulta que en octubre sale ya, Bueno, ¿no? queda poquito para octubre No, cuando llegue acá Caguán mamá cerrar afuera No, pero que nos dijo el año Si nosotros somos las hueonas que pedimos Ahí, Ahí está, porque siempre como la mujer es sumisa Cree todo Exacto. lo que le dicen Por eso va a votar por puros hueones sí. Ese es el tema Lo único que sé uh -huh. es que el rojo anda puro bacheleteando uh -huh. sí. Bueno Y la Carolina también está Hola Carolina, Carolina ¿Quieren quiere venir a vernos? Ven a vernos, claro. Carolina. Oye, nos dice la constancia. Ven ver, espérate la Carolina sí. que se venga. Y acuérdate que tú eres nuestra chofera, chofera oficial de las hijas de Afrodita. Tú eres a la única. Oye, por favor, escuchen todos esto. La Carolina es la única que ha subido a su vehículo a las dos afrodita Y las ha paseado por sí. Villa Francia. Cáchense sí. eso. ¿eh? Sí. ¿No te imaginas a la, a la Carolina que tiene el micrófono? Oye, tiene que ir puro, venir al programa Ya, Carolina, ven Carolina, ven, el próximo lunes oh, sí, A las diez y, y día media nomás, O vente ahora, ¿Es? ahí. Vente ahora. Ya. Está total, cordialmente invitada o oh, Este se puso chorizo, el hermano Silva no me huepo El 15 de octubre Chá, Ahora está poniendo otra fecha más Puta el huevo Puta el huevo inestable No <ríe> la luna roja le hizo oh, mata la, wea, wea. la luna... oh, después te bueno nos va a querer conocer no ojalá venga bueno y venga mundial y lo podamos tener acá un día lune para que la va a ser aquí en el programa ya no eh, filo con la fecha del rol no que aparezca nomás nom que está amenazando tanto te fuiste embolada, anda puro amenazando, anda puro bacheleteando ahí. No, chau. Si usted quiere venir, venga. No avise ni nada de cuándo, no. Usted tiene que puro venir, no. Ya, sigamos con el programa. Sí. Ya, Entonces pues no estábamos, me estábamos con el pizarro. Pizarrito, pizarrito, pizarrito. Oye, también uh -huh. puede ser un béisbol por ¿yo dice la cosa? Claro, Constanza? la pelota es la cabeza hacen los cabros. ¿Ya? <risa> claro. ¿Cierto? <risa> uh -huh. No sé si... Acá en Chile se practica mucho deporte, sobre todo en las marchas. Calita, por pues, lo Atletismo. Loca. Puta. So, uh -huh. Pero mandaste. Posta, posta. Vos Post Post corriste, tocáis al oro, tenés que arrancar de nuevo. ¿Cómo se llama esa weá donde tú haces de todo, weón? Corrí, Triatlón. Nada, y esa, Triatlón. Esa, weá, porque saltamos muros, weón. Nos subimos a <ríe> los árboles, weón. Todo. la hacemos todas. Nadamos ahí. Nadamos todas las Con cuestión. el guanaco, weón. Puta terminamos como polla moja pero sí, po, sí, practicamos mucho deporte bueno, en Chile se practica mucho deporte las marchas estudiantiles o Gracias. en cualquier marcha, sobre todo las marchas cuando son en, en apoyo a, a los compañeros mapuche eh, cuando son las marchas eh, conmemorando algún trabajador asesinado ¿Mm? ahí tapalean bueno, un sinfín de cosas que pasan y que la prensa eh, tradicional de este país no muestra, uh -huh. porque tiene muy poco tiempo para mostrar estas noticias. Entonces, eh, como la delincuencia está tan grande, tan alta, entonces no hay tiempo como para mostrar eh, lo que pasa en realidad en las marchas. Uh -huh. Bueno, y como dijo Burgos, si la mayoría de las que van a las marchas, eh, el contra El... ¿Recordáis el porcentaje que había dicho el tipo que éramos delincuentes? <risa> Nos han dicho de todo, locas. ¿Mm? Somos delincuentes, somos de todo. A mí, a mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Eh, aparte del, del carerragismo, ¿cachai? De los locos mandarse a cambiar en una semana donde se supone que es la oportunidad que tienen porque durante el resto de año hacen cagar al pueblo, weón. Es la oportunidad que tienen para abuenarse con la gente, weón, para ir a donde están las personas, para ir a, a conversar con ellos, para saber de sus necesidades y todo eso, aunque después se las pasen por buena parte. Pero es el minuto que ellos tienen, o sea, es la semana, los días que ellos tienen para poder acercarse. Y que el otro venga con una weá de que no, es que donde yo fui de... Por... Weón... Yo cuando era chica me, me también eh también jugaba básquet, pero no por eso me voy a mandar a cambiar, bueno, los campeonatos de básquet a la mierda, pues huevón. Si, si tampoco tenís mil ni no tení no, plata, pues, pero po, me weón. refiero, estoy hablando si fuera un senador como ese huevón, <risa> pues encima, pues huevón. ¿Cachai? Cuando es mi minuto para poder acercarme a la gente y va a poder limpiar un poco, siendo que estamos... O sea, que ya llevamos un largo rato con un gobierno eh, súper criticado, ¿cachai? Donde hay, no hay credibilidad, donde la gente tiene desconfianza, güey. Entonces, es el minuto para que los güeyes traten de arreglar en algo, ¿cachai? La caga que tienen. Y aparte todo... Y, y, y no, pues, güeyes, hacen y, todo lo contrario. Este tipejo, este carenalga, este carepoto fresco y raja, como decimos. Mm. Del año 90 al 98 fue, dip fue diputado por la misma zona. Coquimbo, Canela, diferentes distritos, o sea, hay pequeñas comunas. Y en el 98 pasó a ser senador 98. Pues, weón, 98 va casi para los 20 años. O sea, 17 años casi. Pues. Mm. ¿Ah? De que es senador por la región. Y hueón, así como... Puta, terremoto y te mandáis a cambiar. Más encima, te mandáis a cambiar. ya no, no hubo terremotos, pero te mandáis a cambiar en la semana distrital. cuando se supone que vos deberías estar trabajando con los problemas que hay ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que no ha pasado? ¿Qué es lo que afecta? ¿No afecta? Pero no así nada, ¿no, po. ¿Mm? Y estoy súper de acuerdo con lo que ¿Mm? mencionó delante. Déjame ver quién lo puso allá, ah, con Gerardo. Cuando dice... Ya, el loco ya, porque le gusta el deporte, porque el hueón era racbistaño. Y, y estoy súper de acuerdo con lo que dice el Gerardo, porque si estuviera tan comprometido con el deporte, el hueón debería hacer algo por el deporte en Chile también. Pues, claro, weón. porque por ejemplo, que Gerardo, como tú dices, dice, si estuviera comprometido con el deporte, estaría preocupado. Acá sí. que sea masificado, pero no hay dónde jugar. Sí. Ni sí. Donde jugar Toda la razón, porque los, los pues colegios, digo, por ejemplo, de, acuerdo, de acá, el eh, colegio de Hernando Magallanes tenía una selección de rugby. Y tenían que andarse consiguiendo cancha de repente en canchas estas de tierra, donde no son de marcar porque son canchas de fútbol y no son las mismas marcaciones o el mismo alineamiento, no son los mismos arcos. ¿Mm? Pero acá no existe, po. Entonces, claro, como dice Gerardo, tiene toda la razón, ¿ya te gusta el deporte? Foméntalo, pues, weón. Hace algo por la weá, pues. ¿Ah? La semana pasada, ¿te acordás que hablábamos y decíamos, weón, si tú querías hacer cosas y cambiar esta sociedad y aportar a esta sociedad, empieza a hacerlo en tu casa, con tu sector, con tu gente, ¿cachai? Y estos weones, weón, no, se van a hacer patria a otro lado, hablar de, de, de educación a otras partes, hablar de salud a otras partes, dando cátedra, weón, con qué moral, por loca, con qué moral. ¿Con qué moral no es esa, esa tontera? ¿Cachai? O sea, no es con moral, pues con plata, pues <risa> Con la plata de todo, pues. Si al final el, el loco, puta, Dios veía dos mil y tantos millones de pesos así suavecito por, por lo bajo, se ha llevado. Po. ¿Cachai? Entonces, puta, ahora ya no va a reelección, según él, no va a reelección. Pues se va tranquilito, pues asesorías, por otro lado, empresa privada, porque, bueno, me va a decir que se va a ir a meter a una junta de vecinos a trabajar, po, en donde no le paguen. Po. Ni cagando. No, uh -huh. y si el loco si llegar, eh, va, a ser, va a quedar bien acomodado en alguna parte, por loca ¿O no? y sí, en todo caso, como dice el Sebastián, po, pero si el, el culiado no va a la reelección, haga lo que haga, es millonario. Tiene redes de apoyo, mínimo que lo pase mal. Sí. Yo la verdad que el tipo, bueno, ese y todos los tipos son muy carerraja, loca. son muy carerraja. Estoy leyendo algo dice, la ley solo existe para los pobres. Los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren. Mm. Y lo hacen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero. Lo mismo pasa con los parlamentarios. Todo mm. ofendido. Sí. Mm o se dejan se dejan comprar eh, compran la huea es la es, es poder huevones es manipular, es, es tener más eh, es como decía la otra vez en, en un matinal que estaban hablando si la mentalidad de estos huevones es que ya yeah, si si puedo ganar 20, o sea, si estoy ganando 20, ¿por qué no voy a poder ganar 21 y así? Ese es el pensamiento, cachái, el querer tener más, el poder ganar más, el darte la vida del oso, huevón, a costa del, del esfuerzo y el trabajo. Estos hueones no sabrán que nosotros tenemos muy claro que esa plata que están ocupando es la de todos nosotros, huevón. Entonces, claro, con justa razón nos molestamos, pues, huevón, con justa razón alegamos y pataleamos porque puta, están malgastando nuestro esfuerzo por huevón, nuestro trabajo, nuestro nuestro sudor, por loco. Por último, si lo compartieran, sería la raja, pero ni siquiera eso, po. O sea, Sabes que lo que me molesta a mí es que vean con esa cara de raja buena, decirte todas esas palabras bonitas que te dicen, po ¿cachai? Mm. Que te vendan te vengan a vender la pesca, al final, ¿cachai? Eh... No sé, porque te te, te te ahí en tu casa, güey, que no, una fotito o vai para la feria una cajita fofo, te estén regalando así como yo trabajo por usted, yo por usted me saco los zapatos, yo me pongo en tus zapato. Bueno, mm. por, por qué no son más sincero? Si al final igual hay gente que les compra porque tienen la cara bonita, por, por cualquier hueva o por trayectoria, por porque es mejor el diablo conocido por conocer. ¿Porque le venden por bien conocer. la, la, la pomada no, a la vieja? No, a lo que me refiero es que no anden vendiendo la pomada. Pues, ¿Sabes qué? Nosotros queremos ser diputados y senadores de este sector. Eh, vamos a ver lo que vamos a hacer. Y punto, se acabó. ¿Ah? Porque nos falta, si nos faltan la, la, las abuelitas, sobre todo, dicen. ¿Prefiería el diablo? ¿Pero la promesa? Diablo. No, pero es que ellos, la misma, tú conversabas con la gente antigua. Pero... Ya sabemos que como son, po, este roba, pero otro puede robar más. Mejor que sigamos con este nomás. Mm. ¿Cachai? El mal menor. Yo yo quiero hacerle conciencia a las señoras mm. que no vayan a votar, loca. ¿Cómo lo la, la hacemos para que las viejitas no se levanten ese día domingo y no vayan a la urna, güey? Hagamos una fiesta de la noche, le damos cualquier copete y le metimos día sepano. ¿Las curamos? <ríe> sí. Eh. Sí, güey. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo convencís? Porque la mayoría de la gente que va a votar... Es la gente mayor, por pues, loco. La, la, la juventud ya no va, ¿no? ¿Cachai? Porque no les compra y todo un tema. Pero los que van, la gente adulta. ¿Y cómo, cómo convencí a esa gente para que no vaya? Para que para para que que el, el que gane la obtención, bueno. Pa', o para que va, gane el, el voto nulo con un rayado y con un mensaje que le mandemos a estos weones. Porque si quieren ir, ya, ok, vayan. Pero rayen la wea, no sé, pues, pónganle ahí un mensaje... Te queremos, aquí va esto con mucho cariño para ti, no sé, po. pico para que lee, no sé, cualquier cosa. Pero vayan y dejen su mensaje, ¿cachai? Pero que no vayan. Eso sería lo ideal. Oye, Jorge Montesino nos dice, buenas noches, escuchando las hijas de Afrodita. Muchas gracias por escucharnos, Jorge. Bienvenido a este programa de opinión de mujer. Eso. Sí, pues, yo creo que es súper importante que, que no, no sé, yo creo que tenemos que empezar a hacer ya, desde ya, eh, nuestros lobbies, personal con nuestros vecinos, con nuestras amistades, empezar desde ya a conversar, a interiorizar. Hay gente que no se informa, o a lo mejor porque no le interesa, porque no tiene tiempo, porque este sistema culiado los tiene tan aprisionados que al final no tienen tiempo ni siquiera va a meterse en las redes sociales y se meten en las redes sociales para puro guayar, pero no para informarse. Entonces uno tiene que hacer su aporte cuando te digan ¿y usted por quién va a votar? ¡Ay, que yo voy a votar por tal! pero usted sabe el currículum de ese tal y ahí empieza a contarle cositas y hablarle tonterita y empieza a decirle, ¿qué te reí? ¿Por qué te reí? Ah, no te rías. Bueno, es que dice el robot de madera, yo el único deporte que hago es balancearme por los puentes de grúa a lo tarza Y toca me, me lo imaginé con el pañito ahí en el, Tapa rabo, en sí, el taparrabo, En el taparrabo con el taparrabo hueón y a, a pecho pelado. No tení pecho guipevo así. Pecho de guipe, paseándose uh -huh. por la grúa y me lo imaginé, hueón. Tengo una imaginación increíble. Sí. que terrible. Me sí. ya, Ay, no, mal, te de, no me den ideas, por favor. Sin bueno que tú hueón eso es sin ver. ¿Qué más podemos decir de ellos? Mm. Ya, si le hemos dicho todo desde, yo creo que ya están aburridos de escucharnos todas las weas que les decimos Pizarro, si estáis escuchando te lo digo al tiro soy un weón carerraja mm, mentiroso que sea, ni mentiroso weón porque fuiste el weón más sincero la tierra así como que no te interesaba la wea y ahora te venía a decir el weón después que dejaste no dejaste la escoba si al final mostraste lo que soy nomás po. las ¿Ah? excusas agravan la falta sí. loco. entonces ahora ahora te mintiendo porque te estáis haciendo el weón diciendo así como Ay, me arrepiento, pido disculpa a la gente de mi región. Hueón, no es tu región, primero que nada, que te quede claro. Ah, aquí vos bueno soy dueño de nada, vos que te creí o te sintáis dueño, pero vos soy un títere más de los empresarios, así que no te hagáis el uh huevo, primero que nada. ¿Ah? Así que, ¿qué más le podemos decir al carerraja? Carerraja nomás, por locas, ¿qué le voy a decir? ¿Ah? Nada más, po ¿y tú crees que les duele? ¿Qué? Nah ¿Quién <risa> <¿Qué Weón>, na? ¿Hueón? <risa> ¿Le estáis asesinando la imagen? Mm. ¿Ah? está haciendo el juego a la derecha Hueón <risa> <risa> Esa hueá sí. es terrible ¿Quién le hace el juego a la derecha de verdad? Le estáis haciendo el juego a la derecha, loca ¿Ah? ¿Quién le hace el a la tu derecha pueblo, de Tirando abajo al loco que está trabajando por la comunidad No, si estáis mal, loca bueno, es, es que son la, son la nueva mayoría Ay. Ellos son la izquierda del país mm. Ellos son tan por el socialismo Por ah, el comunismo. Por ese socialismo que nunca llegó. Ah, ellos son eh. los que piensan en vos. Así que déjate hablar del huevo. ya Estamos esperando al socialismo. Cambiemos sí. el tema del Gil, por favor. Sí, yo quiero denunciar, y nos hacemos público la radio completa y nosotros en lo personal, contra la detención de Felipe Durán. Me parece inaceptable que se detenga a las personas que le damos a conocer Eh, todo lo que está pasando en este país. Me parece inaceptable la detención, me parece inaceptable la represión que hay en, en el pueblo mapuche, me parece inaceptable eh, todo lo que está sucediendo. Eh, los videos y las fotos de Felipe Durán son las comunicaciones, la, la, lo, lo que se comunica el pueblo mapuche realidad? hacia el exterior ¿cachai? para dar a conocer el tema. Es inaceptable bueno, que no, que pasen a llevar a, a, a, a, a las personas porque el arma sea ha la voz porque el arma sea un micrófono, huevón, ¿no? porque el arma sea una cámara, una cámara fotográfica o, o un video, esa ese eso es un medio de agresión para ellos, a mí me parece inaceptable. Así que como radio repudiamos en la detención de todos estos eh, comunicadores que lo único que hacen es trabajar en terreno y mostrar al mundo Eh, lo que está sucediendo acá en nuestro país a mí me parece inaceptable la detención creo, eh, el vocer mapuche eh, Mijael Carbone hoy día el huelquén de la alianza territorial mapuche dice eh, quien está se informó que está se encuentra realizando un trabajo de análisis jurídico social que combinará con una presentación en la corte interamericana de derechos humanos en los próximos días para eh, para el movimiento mapuche independi independista libertario tanto durán como cristian levinado son víctimas de la continua represiva del estado chileno y a mí lo que me llamó la atención es de que los búsarees eso lo cos que debe ser un hueón piteado que Quizás se, se piensa que un grupo así, o a lo mejor es un grupo, la verdad, pero no, bueno, es piteado, eh, se hagan se adjudiquen los créditos de la detención. Weón. A mí esa, bueno, me llama la atención. Eso quiere decir que los gusares son los pacos, que son las fuerzas especiales. ¿Esos son los gusares, los locos piteados? Pues será, ¿por qué no? Hoy, hoy, el, hoy día en la comunidad Coño Mil, Le Puleo, Eh, fue golpeado y baleado avanzalva y dejado eh, moribundo en el interior de la comunidad por los pacos eh, joé coñarilco eh, y no dejaron a los comuneros que le prestaran las primeras atenciones, así que bueno, eh, ellos mismos lo llevaron hospital, al hospital de y sí, el hospital al hospital de victoria claro y el hospital estaba como un resguardo policial pero tremendo mm. tremendo eh, sí. no dejaban acercarse a los familiares a nadie mm. Y ahora es detenido, es eh, eh, eh, llevado a la primera comisaría de Angol, así que eh, se está pidiendo la cooperación de las personas <coughs> para que puedan llevarle abrigo, digamos, mm. frazadas y alimentación. Mm. Bueno, él está herido en la cara. Mm. Mm. Hay mm. fotos de eso ahí sí. en las redes sociales, chiquillos, para que vayan informándose. Mm. Eso pasó hoy día. Hay videos también eh, donde se ve al comunero bastante herido. De hecho, ahora lo estamos viendo con la Inés acá y está sangrando, pero completamente en su rostro. Y la verdad que es eh, repudiamos, pero 100% todo lo que está sucediendo allá en, en la Laucanía con toda nuestra gente, con todo nuestro pueblo, weón, que lo tienen más vapuleado que la cresta. Weón. Puta que nos tratan mal, weón indignante loca es indignante ver esas imágenes ¿cachai? es indignante saber de que están con con, mil, con policía militarizada weón, 24 horas que los están hostigando que les quemaron sus colegios, que después le echan la culpa a los mapuches hoy día mismo los chiquillos estaban juntando cosas para poder parar el colegio que quemaron la semana pasada para que sus cabros puedan volver al, al colegio, porque recordemos que ese colegio es para niños de allá de las mismas comunidades, es para su Para, para sus hijos ustedes creen que son tan huevones que van a quemar su agüedad para pa perjudicar a sus hijos, o sea, obviamente todo esto es un montaje lo dije la otra vez, como cuando acá en 5 de abril frente a la bomba de vencina de repente aparecen dos micros que y la prensa ya estaba ahí cachay eh, y la bomba vencina está rodeada de paco en la esquina viven los papás de los hermanos vergara ustedes creen que la gente de la, de la villa es tan buena que aprenderle fuego a una micro en la una bomba vencina para que el agua explote y haga cagar a toda la población y o sea, me parece inaceptable eh, que la gente todavía crea en, en todos estos montajes que hacen que hacen esto los PACO en conjunto con los medios de comunicación y todo eso cachay con los co políticos y los empresarios y todo eso me, me, me parece inaceptable la detención de Felipe Durán y de levinado que lo que estaba en la clandestinidad de levinado y me me dio mucha lata, fue una lamentable noticia que lo hayan pillado, de verdad bueno, el tema con Felipe Durán como uh -huh. decía la nota de, de acá de la radio uh -huh. eh, que la laucanía queda tuerta que a tuerta a los ojos del mundo uh -huh. a los ojos de las redes sociales eh, por el hecho de que no vamos a tener la información exacta o sea eh, en las comunidades cuesta mucho de repente que haya señal y todo y eh, felipe o felipón como le decían los niños cuando llegaba a las comunidades donde era muy querido mm. él hacía un trabajo espectacular mostrando la verdad no lo que muestra la prensa normal de que hay eh, terrorismo en la araucanía se quemaron camiones mm. pero nunca muestran en sí lo que pasa lo que pasa no lo que pasaba lo que pasa actualmente estamos hablando ahora con la comunidad que eh, coño milepuleo mm. eh, entonces se demoran los cabros horas en subir, los mapuches se mueran horas en subir eh, videos o por, por la precariedad también de, de los teléfonos que puedan tener mm. eh, las señales también para poder denunciar, sin claro. definitiva es eso mm. si no es, no tienen feo porque se quieren ser famosos tienen feo porque es la única herramienta que tenemos en este minuto que es la que es más visitada por el mundo, ¿cachai? que son Facebook y Twitter. Y la idea de ello es poder viralizar y de denunciar toda la represión que hay allá. Por eso nosotros siempre apelamos, chiquillo a que compartamos la información que, que uno ve por ahí para poder apoyarlos de alguna manera. No podemos viajar para allá y estar allá y a lo mejor estar peleando con ellos, pero sí podemos denunciar lo que ellos están denunciando también que eso me parece importante. Creo que es súper necesario que nosotros también nos hagamos parte y, y un pequeño aporte es difundir la información, eh, averiguar bien qué es lo que está pasando y subirlo nosotros a las redes sociales. Eso creo que un, un gran aporte para ellos. Pues, ellos se sientan... O sea, esa hueá de que todos dicen, ah, pero si no están solos. Ya, pues, pero no los dejemos solos. Pues. Que ellos sientan que están con el apoyo de todos nosotros. Y con el tema de con el tema de que la, de la del asunto de, de lo que dice la la, la ine es súper cierto o sea pucha eh, aquí hay una represión increíble en el pueblo mapuche que me parece eh, que ya está pasando a otro tono cachay porque ya no se está deteniendo a la gente simplemente, sino que se la está cargando con hueá, se le está agrediendo físicamente. Si están disparando balas de acero es porque tiran a matar, no es porque quieren hacer daño o para reducir y con esos medios que tienen ellos, no. Los huevos están tirando a matar. Entonces creo que es súper importante, chiquillos, que nos empecemos a preocupar de lo que está pasando allá, porque la verdad que lo que decía la Inés con respecto al, a, la, a la precariedad de la señal, eh, yo eh, converso mucho con, con uno de los, de los comuneros allá y la verdad que cuando no, nos pillamos... O sea, es, suerte porque me siempre me dice lo mismo tengo mala señal eh, se me va a cortar y estamos ahí al 3 y al 4 tratando de, de sacar toda la información desde la misma fuente porque de eso de eso se trata o sea no especular ni nada nosotros estamos tratando aquí de hablar con la misma gente que está en el lugar para poder eh, sacar una información eh, verdadera así de, de boca de ellos no algo que se nos antojó a nosotros decir, sino que es la represión. Y muchas de las cosas que ellos nos dicen nosotros no las reproducimos porque es una opinión sumamente personal de ellos que a nosotros nos gustaría eh, poder transparentarla también y a través de las notas no lo podemos hacer porque en las notas siempre le hemos explicado que ahí va la información y usted se forma la opinión, pero nosotros tenemos el micrófono para poder decirlo. La prueba está en que la semana pasada, cuando nosotros comunicamos en la quemada de la escuela, nosotros nos pusimos la opinión personal que tenía uno de los comuneros con el que yo hablé y que la verdad que yo comparto eh, notablemente, pero lo dije acá, que era el tema de de que ellos piensan que este atentado a la escuela es para fomentar el negocio de las escuelas que en el centro y para para fomentar el, el, los usos del, del transporte escolar y de que lo, los niños de las comunidades no vayan a colegios que son gratuitos para ellos eh, sino que vayan a colegios que tienen que empezar a pagar para que se vaya perdiendo también porque les van a hacer, eh, como en todos los colegios eh, los ramos normales pero se va a ir perdiendo su, su identidad, cosa que ellos mencionan tienen esa en esas escuelitas rurales que ellos ellos mismos paran cachay entonces creo que eh, claramente esto es un hostigamiento a la comunidad es, un, es una forma de hacer de criminalizarlos también de demostrarle al mundo de que son una, un, una manga de delincuentes cacha cosa que no es cosa que no es el hecho de que tú tú Tenga, eh, quieras luchar por por algo que te pertenece por algo justo para ti para tu familia eh, no significa que seamos delincuentes yo creo no sé tú no sé tú pero yo a mí me da ah, no sé porque me acordé de ese tema me da lata otro. el hecho de que se criminalice tanto a quien quiere recuperar lo que es propio lo que es suyo De que se ponga siempre la pata encima del más débil. ¿Cachai? Lo vemos todos los días. Diferentes comunidades son reprimidas violentamente. Pero parece que no importa. Da lo mismo. Mm. Pareciera que contra más sangre vemos es mucho mejor. Y si es la sangre de siempre la que cae en la tierra, no importa. Da, los ricos y los poderosos siguen arriba. Las reivindicaciones mapuche siempre nos han metido en la cabeza, desde que tengo uso razón, de que los mapuches eran borrachos, de que los mapuches entregaron sus tierras solamente por una garrafa de chicha, por un poco de moneda, porque les gustaba tomar. De chica los pueblos escuchaba eso. Mm. Cuando muchas veces, después se sabían las historias, de que fueron mapuches, fueron torturados para que pudieran firmar la entrega de tierra. Mm. Recordar que la educación ahora se está viendo un poco dentro de las localidades o de los pueblos, pero antiguamente no. Sí, pues los mantenían ignorantes en ese sentido para que justamente les pudieran servir para lo que ellos necesitaban. claro Entonces se les mantenía eh, en la completa ignorancia, ¿cachai?, para poder manejarlo, pues. Po. Claro. ¿Qué es lo que lo que pasa ahora eh, es lo mismo, pues, te dar una educación precaria, huevón, ¿para qué? Para mantenerte dominado, pues, Te llenan con información en los medios de comunicación, en la televisión y todo eso eh, por lo mismo, po, para mantenerte dominado. Es por eso que ahora, por ejemplo, está el boom de la delincuencia, el boom de que los portonazos, el boom de toda esa tontera... ¿para qué? para vos cumplís, que está la cagada afuera, que la cuestión y todo lo atado. Te ponía a conversar con los vecinos, con los amigos y todo eso. ¿A cuántos de ellos han asaltado? Te doy firmado que son súper pocos. La, ¿La delincuencia siempre ha existido en este país? Siempre. Siempre ha existido. De hecho, nuestros parlamentarios son unos viles delincuentes. La delincuencia siempre ha existido en este país. Que ahora la potencien, es con fines eh, de... De mantener ahí a, a raya a la gente, ¿cachai? De mantenerla controlada, de que... De todo eso, es heavy. La verdad que es muy heavy la cuestión. Mm. Eh, lamentablemente, eh, acá no hay solamente... Dijeron que hay adultos que sufren. Mujeres embarazadas, golpeadas, arrastradas. <risa> Los niños, ¿cómo niños? ¿Cómo crecen esos niños? O sea, los niños no conocen otro estilo de vida que no sea ver a los Pacos reprimiendo a sus papás, no conocen otro estilo de vida que no sea al helicóptero o los Pacos paseándose por sus terrenos las 24 horas del día, eh, no conocen otra cosa, un Paco ayudando. Yo creo que ni siquiera conocen un Paco ayudando, pues, weón. Yo creo que conocen solamente a los Pacos reprimiendo y armados hasta los dientes, pues, weón. Esa es la, la educación que se le está dando a nuestros niños, a nuestros niños mapuches. Que ese, eso es lo que están creyendo, no, o sea, lo que están creciendo. Ellos no conocen otra otra forma de vivir, pues. No. Dice, Elisa eh, nos pregunta si se cayó tu ney. No tengo idea. No sé, guachita, porque no. yo no, no, no, no escucho por tu ney. No, pues. no cachamos tampoco, vamos no, a meternos. Pues no, no, me estoy escuchando por no. tu ney. Avisen, pues, chiquillo pues, pues, no sé. Avisen los que escuchan por tu si está caída para que ayude más a la Porque la verdad es que no lo sé. Y tampoco sé. A mí lo que sí sé es que me costó tuitear algo. A lo mejor hay un problema ahí, pero no... Pero ya lo tuiteé, así que no no hay drama. Creo que le contesté. Porque el robot nos mandó una, un tema, dice para la pausa. Y yo le había puesto que ya no existe la pausa. Bo. Loco, hace rato que estamos sin pausa. Bo. ¿Viste que hace rato que no nos escucháis? ¿Ves así cómo se va pillando la gente, cachai? Andan puro bacheleteando, chicas, andan puro mintiéndonos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es su problema con nosotras? Nosotras que los queremos tanto. Oye, voy a saludar... Uy, ya te he pegado. Pura falacia del... Del Lucho Miguel. ¿Ah, sí? Sí, pues... ¿Qué dije? Ay, nosotras que nos queremos tanto... Un bolero que también canta igual. Ah, pero yo no lo canté, pues yo no, la canté la igual otra. Igual está tirando los peces. No, pies. mentira. Oye, quiero saludar a Gabriel Vega, que nos está escuchando. Sé que nos está escuchando porque te tenemos identificado, Gabriel. Sí. Eh, lo que pasa es que el el no, el, el es fans de las hijas de Afrodita en el Facebook. Así que saludos para ti, Gabriel Vega. Espero que haya escuchado este hermoso saludo. Oye, ya. estamos eh, claro con los mapuches, estamos claro el, con el, el tema ella eh, eh, chiquillo a preocuparse de nuestros compatriotas. Eh, a apoyar a nuestros compatriotas eh, a repudiar los actos de violencia y de represión que están existiendo y no tan solo hablaros canillas chiquillos, acá también está pasando lo mismo, así que ojo eh, ojo al charqui con todo eso a levantar la voz a la voz. No dejarse vapulear chiquillos si podemos, nosotros podemos pararnos frente a un paco y gritarle un par de huevas si sí. es que nos tomen detenidas bueno, una vez más nos da lo mismo pero nosotros podemos hacer eso ¿Por qué no? Ya. Nosotros teníamos Pizarro, hablamos de Felipón, también hablamos de las comunidades de mapuche que en este minuto están con graves problemas algunos. ¿Qué más nos queda? Eh... No me pongáis esa cara. No me pongáis esa cara. ¿Tienes un problema a la vista? Sí, horrible. Deja de reírte. Ya, es que yo no he puesto ninguna cara. ¿Qué? Por yeah. eso te digo, estoy, pero... Me no he metido cual. tanto pico en el ojo, hueván, que ya no veo. Tengo, la, <ríe> tengo los, los ojos para la caga. Es, esa es mi realidad. Oye, ¿te suena el, el apellido Chapacase? <ríe> Por tu rostro, creo que sí. Chiquillo, ¿a usted le suena el, el apellido Chisumare se Chappacase. arrancó? Chisumare. Ese hueón es un cobarde mierda, po, hueón. Ese hueón se arrancó, se fue para para Estados Unidos. ¿Y por qué loca? todos los hueones se dan para Estados Unidos, hueón? Porque ya los protegen por loca Estados Unidos protege a todos los delincuentes de este país. está hablando de, de, de ese tipo de, de delincuencia. O sea, eh... El acto que co que, que cometió es un acto Hoy recordemos violento. entonces ya, tú, tú, Carlos pues. Chapacase Maturana, oftalmólogo. Edificio Atlantis en Reñaca. La agredida fue Patricia Valdebenito, una trabajadora de casa particular que andaba, ojo, con delantal. Que también me llamó la atención eso y en la mañana lo conversaron también en el matinal. En fin, salía a pasear su perrito con delantal. Que me parece curioso pero bueno en fin siendo agredida junto al perrito a ella iba hasta el piso 20 del edificio el perrito es de la de la carolina ha salgado quien tiene una enfermedad que le genera una discapacidad por lo que a le ayuda a poder moverse y como compañía y este caballero no, no, no es caballero y Ese chuche es su madre. No, cochino culiado. Eso no te sale. No me sale. No. A ah, diro tú. Cochino guliado. Ya, ese. Eh, ese cochino culiado, como dijo la Inés. Eh, pescoal. Oye, es que vi el video y sabéis que me emputecí, loca. Loca. Me emputecí porque departía maltrato al animal, pero increíble. Después que empujó a la a la, a la, a la... Ay se me va a la Patricia, que es la persona que llevaba el perrito, la empujó así como también la quería sacar del ascensor, y, y, y la imagen que le da a sus hijos, porque los, las hijas, los niños que iban ahí a, que iban subiendo con él, no era que le tuvieran miedo al perrito, porque el perrito no hacía nada, el perrito es lo más mansito que hay, sino que él les provocó el, el, el pánico que a lo mejor pudieron tener, o, o la reacción que pudieran tener. El chuche, su madre, tira al perro como, no sé, que embota cualquier cosa para un lado. Yo lo encontré, la verdad, aberrante. Bueno, el tema es que el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Sintracap, así, se lleva, así es la sigla, también se sumó a la denuncia. Así que esperemos que que resulté algo también con eso, pues. En abril del 2010 una mujer también lo había denunciado lo había denunciado denunciado por discriminarla. Se trata de Daniela Saavedra de 30 años, quien padece de artritis reumatoide desde los 3 años y anda en su silla de rueda y ella pilló una una hora de consulta a este tipo y y este se negó a atenderla. Entonces no es la primera vez, de hecho <ríe> no sé si todos estaban viendo noticias o algo así Cuando salió el tema de, de este tipo eh, Y empezaron a entrevistar a los vecinos eh, Muchos de los vecinos decían que era la primera vez que tenían problemas Que ya le había tirado auto la las autoridades encima Que siempre alegaba por todo Oye, el hueón amargado, loca ¿Tú crees que un hueón amargado? Bueno, no es amargado esa hueá Esa hueá que un hueón se cree superior Y hay que pegarle sus combas en los hijos Para del de, de, de ese pedestal que, que tiene, Imaginario Pedestal imaginario que tienen ellos mismos ¿Ah? uh -huh. Porque al hueón Vos le sacáis sangre igual que cualquier otra persona ¿Mm? El hueón Sueña, el hueón sufre Tal cual como nosotros Ahora que el weón se crea que porque tiene un título universitario o porque gana un poco más de lucas es mejor que el resto, porque el es cagado en la cabeza. Mm. Es simplemente eso. ¿Ah? si sí. weón, yo no sé cómo está trabajando de oftalmólogo de doctor, weón. Mm. ¿Cómo? ¿Cómo recibe el título? no Se supone que psicológicamente tienen que pasar algún tema me imagino, pues, weón. Mm. ¿Ah? Voy a llegar, ir a buscar un título, weón, y hacerte, no sé, pues... Enferma, y como decía el toño hoy día en la mañana en el matinal, creo que es súper importante que la gente, bueno, me parece muy bien que se haya difundido bastante el video que haya quedado al descubierto este tipo con nombre, donde trabaja, donde vive y todo eso. Por eso el cochino culiado, como dice la Inés, se arrancó. Eh, el tema es que a mí me, me parece perfecto que, que las redes sociales y los medios de comunicación eh, tradicionales se unan, cachai, en el tema de denuncia ojalá se pudieran unir en todo tipo de denuncia pero bueno, algo es algo que se unan en el tema de denunciar esto porque la verdad que el, yo espero que la gente que, que visita a este médico que, que es que eh, que ya había pedido su... Anule toda esa weá, weón, y el weón le hagamos cagar su consulta médica, weón, su casa y toda la cuestión. No digo que vayamos y le dejemos la... Le quebremos toda la... No, pero puta, weón, ir a afonarla fuera de su edificio, weón, y, y a pegar carteles como lo hicieron con la... Con esta otra asesina también el fin de semana, ¿cachai? Eh, entonces yo creo que es súper importante que no empecemos a informar y enterarnos y empezar a funar a estos desgraciados. Yo no encontré el colmo. Y por otro lado, eh, y recalco lo que bueno Gerardo también lo menciona, a mí me llamó la atención el hecho también del delantal porque creo que... Yo, o sea, no sé, yo creo que para hacer las cosas de la casa, eh, para lavar la losa, para hacer el aseo, para cocinar, eh, yo creo que está bien ponerse un delantal para no ensuciar tu ropa, ¿cachai? Para no mancharte con aceite o con cualquier cosa, tu ropa, a modo de proteger tu ropa, me parece muy bien. Pero de ahí aquí me manden a hacer labores especiales de la casa, como es pasear al perro o no sé, ir a botar la basura o todo ese tipo de cosas y que me, me obliguen a andar con delantal también me parece una, bueno, un abuso yo igual yo busqué sobre eso ¿Ya? Chicureo Chicureo Chicureo, 2000, Chicureo. Exclu exclusivo <coughs> barrio ubicado en la zona norte de Santiago de Chile uh -huh. se convirtió en un icono del debate sobre la discriminación en el país esto hace unos años atrás ¿ah? Luego de conocerse algunas medidas contra las nanas o asesoras del hogar, que según muchos analistas analistas rayan en lo anacrónico, por no decir en, lo, en la estupidez máxima, ¿ah? eh, las normas del condominio impedían el ingreso y salida a pie de las nanas, jardineros y obreros, para evitar que hablaran entre sí, porque si hablaban entre sí se podían entregar datos de las casas, pum, ¿Ah? Y podían entrar a robar, ¿cachai? Es, esa era, eh, ¿cómo se puede decir? La, la excusa que tenían ellos. ¿Ah? Además, no podían circular sin un uniforme que las identificara como tal. Es decir, con el delantalcito de sepulcro, cuadritos, casi siempre con el eh, digamos la pintora, como le dicen acá a mi mamá, dice la pintora completa, porque es completita, y encima el delantal blanco. <coughs> y nos falta la viejas culias arribistas, que más encima le hacen ponerse esos cintillos como todo. ¡Ay, sí! ¡Qué increíble! Yo he visto... A, la, a lo inglés... Yo he visto, hueón, ¿Ah? cómo las hacen ponerse esa hueá de cintillo en la cabeza, No, weón. y los venden, hueón. Si es lo peor, que hay empresas hueonas que los venden, hueón. Ajá. ¿Ah? Ay, para la comida especial. Pónete, el este adelantancito bonito porque también te tienen un uniforme para las comidas especiales, po, hueón. ¿No? ¿Ah? Identifícate, po, hueón nunca Falta que en Chicurio les posaran un carnet, güey, que les dijeran nada. Una güeya que esté colgando aquí en, la, claro, en el cuello, así, un carnet igual que lo mm, mm. que la VIP, güey. Un, co un collar de perro, güey. Un, un mm. collar con una güeya colgando con el nombre, el cargo y la güeya, así como... Claro. ¿Ah? Qué terrible, loca. hoy el Daniel dice que nos manda saludos y siempre dice que es un gusto escucharnos. No sé si será un gusto para todos en realidad, pero bueno, bien, bien. Mm. Bien por ti, que te da gusto escucharnos ¿no? Claro. Eh, y dice que eh, el, lo, una de las cosas que más le molestó el animalismo a veces uno, muchas palabras por el perro, pero nada de la violencia hacia la, hacia la persona, me imagino yo. Claro. Pues. O sea, obvio, por pues, eso iba. Por eso te decía que yo recalqué delante también el hecho de que, ya, está bien, o sea, es un desgraciado bueno al tirar al perro como lo tiró. ¿Mm? Yo tengo mi, mi perrito hermoso, bello, mi lautarito maravilloso, que lo amo. Yo jamás lo trataría así, no dejaría que nadie lo tratara así tampoco, pero yo vi la intención que tuvo de empujar a la nana también fuera del ascensor. O sea, para mí no fue intención, bueno. para mí la quiso sacar, sí ¿cachai? Eh... Y no la escuchó, y me imagino porque la conversación no se escucha, no se escucha como se escucha, pero... Pero me imagino que no la tiene que haber tratado como corresponde, po. Así como, oiga, señora, ¿sabe que Usted no puede subir este perro al ascensor. A lo mejor tendría que irse por la escalera porque igual el perro puede hacer... ¿Cachai? O sea, ya... Sácate el pillo con eso. Claro, ¿cachai? po. Pero, Pero tú no uses el ascensor porque tú eres nana. Sí, po. Y lo que nos dice la Elisa acá, po, en mm. el tweet, que nos dice... Y eso de obligarlas a usar las escaleras también es una práctica. Trabajé en hotel, clínica... Y te amonestaban sí pues yo conozco muchas personas que han no en sabía y no te dejan usar el ascensor po. eso no lo sabía porque me, me acuerdo ah, no de que denuncia, con esos carritos huevos me, me acuerdo de la denuncia a la piscina pero no me acuerdo de o sea no, no tengo memoria de la de la de alguna denuncia de que a las nanas las obliguen a subir por la escalera y no usen los ascensores es que ¿cachai? muchas veces tenía que pensar en la precariedad del trabajo one eh, y Y con todo este auge que se da en la televisión de que las nanas son golpeadoras de los niños y las nanas son malas. Bueno, porque aparece una caga en mate, bueno, te clasifican a todas las ah. la trabajadoras de casa particular que las trabajan igual. Ah. ¿Cachai? Entonces, no sé, el hecho de que no sé, pues yo veía en un condominio donde no se podía la, la, la, emplea, la emplea la trabajadora no podía bañarse en la piscina con los niños, ¿cachai? Porque ¿cómo, ¿cómo se va a bañar ella en una piscina que es de nosotros? ¿Ah? El Gabriel Vega se honor tus palabras, Inés, mm -hmm. y dice sí. Acostado escuchándola. El Gabriel el que no está escuchando y que ya. comenta en el Facebook de la Afrodita. Ya. Dice, sí, acostado escuchándola, oftalmólogo de mierda, el cochino culeado. Saludos, chicas. <risa> Voy a patentar mi oye, cochino culeado. Sí, patenta el cochino culeado, a mucha gente le gusta. Sí, oye, pero aparte de eso, después también, te, que recordaba hoy día el toño en la mañana de la nana con el quitasol en la playa. Ese, ese también me acuerdo, sí. ¿Cachai? Mm. Pero si tú lo llevas al día a día y en las conversaciones con tus viejas de la pobla, con tu uh -huh. con tus vecinas y todo, puta, sufren discriminación hasta... Huevón, ya, el metro se echó a perder. No es novedad. Sí, lo sé. Uh -huh. Se echó a perder el metro. Ya, igual sería lo novedoso, ¿viste claro. tú? La, la, la <coughs> trabajadora llamando a al patrón porque el patrón no le cree, pues, huevón porque es floja, porque no sé, pues se quedó dormía un sinfín de bueno, cuestiones yo más. Yo les haría un, una... O sea, levántense un día a, y váyanse al centro a las 6 de la mañana o ahí a placitarle a las 6 de la mañana y vean la gente que está esperando la locomoción para irse. Por lo general van para el barrio alto y son mujeres de edad que van a trabajar a la casa de esos jóvenes, ¿cachai? A las 6 de la mañana, por loco. No en casi nada. Y si tienen que ir súper temprano porque los jóvenes lo, lo bueno que quieren que le llegue el desayuno a la cama, po. ¿cachai? Entonces, como dice la Inés, claro, ante una emergencia en, un, en el tránsito, cualquier cosa, los patrones simplemente no le creen, ¿cachai? No, pues los buenos no ven tele, parece. Pues, mm. Cuando tienen Twitter, no, no sé, los buenos viven en una burbuja, por lo tanto no saben lo que pasa en el mundo. ¿Sabes pues? de que me acordé? Del mm. tipo que multaron por sacar una foto. Que el tipo, de claro. hecho, iba a sacar la foto dentro del metro mm. para llevarla como prueba de que estaba la cagada su pega para que no lo, no lo retaran en la pega y, y se llevó la multa, pues, loco. <risa> sí, pues. Qué heavy. Me acordé de esa cuestión. En realidad no sé, a mí mi mamá en nana, po, mi mamá empleaba, pues, tiene 74 años y todavía está trabajando para allá arriba, cachái? No la ha tocado, bueno, la ha trabajado una pura familia nomás en realidad, po. Pero sí escuchaba historias y historias de otra de otras compañeras, que decía, me llegó compañera nueva, Y con historias feas, hueón fea, y de hueón desconocido yo, ¿cachai? De estos faranduleros y todo el tema. Cuenta, que eran, po, era, cuenta. Yo no me acuerdo muy, muy bien Hubo del también. otro, porque era chica. Po, le voy a preguntar a la, a la abuela, ya. ¿cachai? Y le voy a decir, ya, acuérdate Echa ahora. a la hijo. abuela para acá, ¿no? No quiere loca? venir. Oh. No quiere venir, si ya le dije. No quiere no, venir. No, sí que va a venir a decir, pobre mujer bachelet. Eso querés que te diga. Ja, la huevotera, la ardilla. La abuela a un plato, loco. No, nada, no creo que diga eso. La abuela nos dice a nosotros eso para puro molestarnos. Para hincharnos nomás, nada más. Bueno, la cosa es que este viejo de conche, su madre cobarde de mierda, porque es un cobarde porque si se cree tan superior, ¿por qué no se quedó a dar la cara? Po? No, pero pescó a su familia, agarró, caba que también ahí hay. Ay, ay usó la milla, pues hueón. Voló se fue. ¿Cuándo vuelve? No sé. Acá nos dice la constancia que el colegio médico va a revisar antecedentes de... ¿Cómo se llama el...? Chapacase. El... Chapacase. Sí. O porque me cuesta. A mí me cuesta hablar en otro idioma. <risa> Conozco dos nomás. ¿El español y el coa? No. Conozco el, el, el coa y el mío. <risa> Ninguno más. ¿Eh? Lo lamento. Solamente me cuesta. Me cuesta eh. pronunciar algunas palabras y darme las de... ¿Algunas palurias? Claro. Sí, pues es complicado el tema de las nanas, loco, porque hay harta hay harto que regular ahí. Yo, de verdad, yo siento que, a lo igual que la Inés lo que decía antes, el tema de que igual las, las, las, las señoras tienen que... Pucha, tra eh, eh, tratan de cuidar la pega porque igual eh, reciben sus luquitas, ¿cachai? Y... Eh, Pero las... a veces te dicen no sé po, cuida la pega porque no. hay una fila para atrás esperando no y las tratan súper mal no claro, claro. pero as, también hay que destacar que hay algunas que tran se transforman en parte de la familia ¿cachai? Sí, de por... una u otra forma se transforman en parte de la familia a lo mejor y siguen haciendo los mismos trabajo y todo pero igual eh, los, los, los cabros chicos que han criado prácticamente eh, demuestran sus cariño su afecto o sea no estoy diciendo que todas sean sea así, porque igual los cabros son despotas huevos los de arriba y las miran para abajo a las nanas, aunque la nana haya limpiado el culo huevos cuando eran guagua la neneta mi mamá decía, las niñetas. La niñeta, la niñeta, las niñetas. Las niñetas. Las nenetas. Las nenetas. Pero sí hay que reconocer que hay unas, en, en contadas casas, en pocas casas, eh, las nanas son parte de la familia. Hoy yo ahora me acordé de, una. de son parte de la familia y, y eso también lo quiero destacar porque me tocó conocer a una que de hecho en se, eh, era tratada pero increíblemente como parte de la familia eh era la encargada de todas las cosas de la casa y sin ella esa familia se moría pero simplemente era tratada con mucho respeto, con mucho cariño, eran regalos para ella, para su familia, eran atenciones médicas, corrían con los gastos médicos de la de ella y de su familia, no, la raja, todo perfecto. Pero hay ahí otras que nada, no, po, tengo recuerdos cuando chica de que mi mamá, bueno, trabajaba por ta adentro Eh, hubo la recuperación del camión Sobro, le te acordáis, aquí en la villa. Y yo chica, Uno. a hueonar, Uno de tantos. ¿Y ah. todo? Ah. Puta justo me agarraron los de la red, recién saliendo al canal. <risa> Entrevista ah, no estaba mi mamá, no estaba mi papá, no había ninguno adulto. ¿Qué edad tenías tú ahí, Inés, por favor? Más menos, más menos. Más, menos entre los 10, Desde ahí quiere frandulera? De ahí que era buena ah. pa la, buena para cámara, buena para el micrófono. <risa> No lo que quería decir yo así. Ya, lo dije, bueno. lo dije. La huea <risa> tiene es que que salieron en, en una entrevista uh -huh. y así como y tú niña y no me acuerdo bien qué es lo que era, pero como qué piensas te y unos chica, pero no huevones todo. No sé, pues le dije yo, yo me acuerdo que usé estas palabras. ¿Está bien, pues? Chegué la vida, ustedes creen que todos los días los cabros chicos toman yogurt no, po. El yogur es para el fin de semana y para fin de mes y quincena nomás, po. ¿Y si es que? Y si es que, po. Mm. ¿Ah? Y anda a pedir una de esas leches asadas que estaban saliendo y todo, porque la lucas no alcanzaban, po. ¿Ah? Era el sueño de comer yogur todos los días. Hueván, si para hacerte el yogur el americano, vos le echabas una cucharada de mermelada al yogur, po. ¿Cachai? Y con cuera yogur de pajarito Era para quitarle la acidez, por loco ¿Cachai? Pero si sí era, era nuestra Era muy bacán ese yogur de pajarito loca. Pero esa me era encanta. nuestra realidad O sea, que me dijera así como ¿Cómo no iban a tener pa un yogur? No había, no había loco no. no había, de verdad que no había Oye, la otra vez a mí me preguntaron y me dijeron ¿Cómo, ¿Cómo iban a buscar? Iban al, ¿Al vertedero iban a buscar comida? Loco? Sí, las papas, los chocolates Las pinesas, bueno. loco Oh, los chocolates sí, Allá vamos eh, a buscar weas para comer de chocolate Un poquito de arena, pero no importa Vos la limpiás y le pasás en la lengua Después te limpiás en la lengua de la arena Listo. Y estás chupando chocolate sí, el... oh, Las empresas iban a votar ahí Lo que estaba por vencer O ya estaba vencido Y nosotros íbamos para poder alimentarnos Y qué tantas ¿Sí, candidatura Candidaturas reinas <risa> típicas de los colegios De ahí salían todo el cotelé ¿Eh? No, pues <risa> Candidaturas reina ¿Ah? hay que vender cartón y botella para el botaero buscar, Pal, bota, buscar sí, pues, sí, ¿Ah? todo para allá lo que pillar éramos hijos de la basura si sí, esa es nuestra realidad ¿Mm? y así se pudo soportar también Puta, podía decir ya tenía y el pan no tenía y la olla común pero te dan ganas de comerte un dulce de repente, tu papa frita pues. todo el niño quiere comer un dulce claro, porque le hacen tanta propaganda por todas partes a más que no hay nada más exquisito de cuando tú eras niño, comerte un dulce entonces <coughs> íbamos, todos al botado, quiere... íbamos al botadero ahí pues, encontramos ¿no? dulce los, yo, yo, yo, mira, me trajeron a, a la mente el recuerdo de esos chocolates era muy bacán era, cabra, imagínense un, una tableta de chocolate pero gruesa mm. Gruesa, sí. Más gruesa que la palma de la mano. Como la cobertura, ¿Eh? ¿cachai? Como venden la cobertura de chocolate ahora. Pero más ahora, gruesa era. Más gruesa y, uh -huh. y chocolate, po. Oh, era muy sí. bacán. Sí, las papas fritas, bueno, uh -huh. venían reventadas y todo. A la, la comida no le echaban ese líquido verde que le echan ahora para que no la podáis recoger, po. ¿Cachai? Bueno, el, el pescado, digamos, el pescado me refiero en lata que estaban medias machucadas, puta. Así no así alimentamos, po. Entonces, bueno, volviendo al tema este camión soprole que llegó, me hace la entrevista y todo. Y no estaba viendo el patrón de mi mamá, la wea. <ríe> y la llama a terreno. Irmaíta, Irmita. Irmita, ¿qué hace la Inesita en la televisión? Mira lo que pasó en tu población. <ríe> y llama por teléfono a la vecina que tenía el teléfono en ese tiempo, que viven una o dos vecinas por la población que tenían teléfono. Y ahí llegaban todos los recaudos. Y le dicen a mi hermano, a todo esto mi hermano llega, ¿cachai? Hacía calor ese día, llega así como, oye, oh, que hace calor y la cuestión. Yo me crié solita, de los cinco años mi papá y mi mamá salieron a trabajar, mi otro hermano estaba muerto, mi hermano estaba estudiando, después se, se, se puso a trabajar y a no entonces pasaba sola en la casa. Eh, se tenía que cocinar hacer aseo desde esa edad. Eh, mantener la casa medianamente ordenada, bueno, para esa edad, pues. mm. ¿cachai? Eh, recoger los papeles del patio, no barrer, pero recoger papeles del patio, calentarte tu comida, no había microondas, o ir a comer a las ollas común al botaero o con las vecinas. Mm. Tenía tres opciones, ¿cachai? En ese tiempo el pepino nos traía... ¿Cómo hacían estas cuestiones? Que las riegan ahora tanto químico que le echen tanto veneno, el tomate, el pepino... Así que era típico ver acá a la cabra chica, al cabro chico de la población con un pepino y un salero, un papel con sal, ¿te acordáis? Y le un tomate, cuando bueno, yo me comía lo los fuera. tomates así. Zanahoria también. con limón Real. o así. Ah, sí. Sí. Y, y mi hermano llega de la pega y dice así como, eh, oh, que hace calor y la cuestión, yo tengo esos recuerdos todavía. Entonces yo voy así inocentemente. les digo, tenis sed, eh? sí. Abre el refrigerador. Estos refrigeradores de una puerta uh -huh. que tenían como esa manilla, ¿ah? Sí. ¿eh? ¿Te acordáis de esa manilla como de 2 m? Eso, refrigerar aguatonado así. Eh, sí, sí. sí. Y abre el refrigerador. Y yogur, leche, blin, mantequilla, lechaza que estaba recién saliendo. Ay, oh, me dice, y esto. Nabo. Llegó un camión con unos locos con una mina con una metralleta tiraron disparo así como vecino vecino esto es de ustedes la y salimos todos y yo agarré harto harto harto yogur harto yogur lo metí para dentro para dentro pa dentro llegaron los pacos me entrevistaron se fueron ¿eh? y después con las vecina nos juntamos y dijeron que todas tenían que repartirse las cosas para que todas tuviéramos de todo entonces aquí en la casa ahora hay de todo y me sigue lo único que hay no mira debajo de las camas Y en eso ya, Jimmy viene mi vecina a buscar a, a mi hermano, si ¿sí? había tenía teléfono, y era mi mamá. Mm. Y me echan para allá. El reto. ¿Cómo era posible que yo hablara eso? Mm. ¿De que ¿No había comida? Po? Esa hueá era mentira, sin chile había comida de sobra, pues. El problema es que o por lo menos a ti no te faltaba, según ellos. El problema era ese, que la comida estaba de sobra, pero para allá, para arriba, porque para pa, pa, pa acá, para abajo, no, no había. había. escaseaba. Claro. Uh -huh. Entonces me llaman para allá, para pa las casitas bonitas allá del barrio alto a vivir. Po? Las casitas Entonces, del barrio esa alto. Esa Con reja y jardín. Llegué allá. Bueno, el reto de mi mamá, la vergüenza, porque cómo se te ocurre, po. ¿Cómo se te ocurrió aparecerte abuela vos en la tele dando entrevista y diciendo que soy que ahí comiendo, digamos? Basura, no, prácticamente. No, o algo robado. Algo robado. Eh. Te, y de entrevista decía, si sí, sabemos que es recuperado, pero qué te escuchó. <risa> Llego a vivir allá y todas las cuestiones. Mi mamá trabajaba puerta adentro. Ahí, y los patrones, me tuve que quedar a vivir ahí con ella. Po. Y los patrones se van de viaje. Y dejan a mi mamá con las nenetas. Con las nenetas. Y con la suegra, de, de, o sea, con la mamá del patrón. <coughs> y la mamá del patrón, güeña, va a jugar a las cartas. Pero eso pues, se hace los santitos, güeña, es en los casinos ahí mismo. Pues, ahí corre la patrón. Y tengo los recuerdos de que llegó una de las señoras que venía a jugar bridge. Porque ya jugaban bridge, nunca supe lo que era el bridge. Llegó con delantal, por loco. Estos delantales como negros, como azulinos, oscuros. ¿Mm? Con estos... Eh, ¿cómo es esto? Encaje y estos delantalsitos y yo la veía tan cómica porque mi mamá andaba eh, a Guayana en la casa eh, una polerita, podía usar un delantal cuando cocinaba, pero un minuto de descanso ya se sacaba su delantal, porque mi mamá usa delantal tanto en la casa, en todos lados, bueno, tú la cachai por un tema no manchar la única ropa buena que tiene por eso ¿Eh? digo, a eso claro. yo no, no tengo problema en que la gente use delantal para no ensuciar su ropa Claro. Anoche bueno, hasta echar a perder tu ropa. Pero de ahí que te obliguen a andar con un delantal y paseándote en la calle, me parece curioso. entonces. Y claro, y me llama esa señora trataba muy mal a esa a, a, a esa señora, a esa mujer a su no. a su empleada, a su nana, a su trabajadora. Y era como lo más normal. O sea, los tiempo. vemos también en los patrones de fondo. Uh -huh. Como tratan a sus peones, po, ¿cachai? en la basura, pues, weón. Y, bueno, siempre hay un abuso de poder. Po. A mí me, me carga esa weá. No porque tú tengáis más cartón o más... o mejor posición, tú erís más que el otro. Eh, hoy día eh, vemos que la gente eh, humilde, la gente que a lo mejor no tiene mucho estudio en la... Es la más, es la que se valora mucho más, pues. Entonces igual es como, oye, la Elisa se está acordando de la hoja de barra con huma verde y sal. Oh, sí, se sí. la hueva. No, y ahora eh, estos árboles de ciruelos que hay en la calle, okay. y tú agarras esas ciruelas verdes con sal. Oh, Uy, la hueva rica, loco. Me encantan. cada claro, pues te encargo si la ida al baño, pero es muy bacán. Estas cuestiones son muy bacán a ella le gustaba echarle dulce membrillo al yogur para ser así como es bueno nosotros no nos alcanzaba el dulce membrillo mermelada nomás es de la más barata y mermelada es hasta casera bueno. típico Ay, sí. había comida de sobra pero faltaban los postres dice la constanza está diciendo <risa> sí. pues comida de sobra no creo pero sí puede ser mm. sí. oye le vamos a mandar un saludo también a la Angélica Morales que está, está también conectada Eh, y que nos mandó ahí un, un like a la página de la hija de Afrodita en Facebook. Sí, no, hay miles de recuerdos de esa época. Yo creo que es súper importante que, que no olvidemos de dónde somos, de dónde venimos y de todo lo, lo que la necesidad es que tuvimos. Eh, no podemos, porque ahora nos está yendo mejor en la vida... Eh, pasar por alto, que hay gente que todavía está en las mismas condiciones que nosotros pasamos cuando fuimos chicas. No, todavía hay gente que, que se alimenta de los vertederos. Todavía hay gente que va a, lo, a donde están la, a donde van los camiones a dejar la basura, a buscar alimento, a, a buscar cosas para sus casas, para armar sus casas. Eh, todavía hay gente... Tú lo ves en el centro, cuando tú vas una vuelta al centro, te vas a dar una vuelta, no sé, a cualquier avenida y todo anda la gente de situación de calle todavía humeando en los basureros para encontrar alimento bueno, y te has dado cuenta <coughs> entonces la, la situación no, no ha cambiado mucho ustedes se han dado cuenta de cuando pasan entre la plaza Los Héroes ¿cachai? en la Alameda, la plaza Los Héroes mm. eh, subiendo hacia La Moneda ¿cuántas carpas hay ya? mmm Y en Chile sí. no hay pobreza, o la línea de la pobreza es muy baja. Mm. Que, que esa gente está de veraneo para estos hueones, seguramente. Mm. Yo no he visto o, o que, que gente se haya percatado, o que o que les duele el alma. Yo me imagino, hueón, eh, durmiendo en la calle con el frío que ha hecho, en una carpa donde no tenés servicios básicos. Eh, servicios básicos para mí es el baño, hueón. El estar en un, en un baño, el poder ducharte. Muchas veces vemos gente que se está bañando en las piletas, weón, y lo miramos así como, ay, qué asqueroso y toda la weá. Weón, tienen que asearse de alguna manera. Mm. Hay familias, hay matrimonios viviendo en esas carpas. Bueno, y nadie hay... se hace cargo. O sea, no hay municipio que se haga cargo. El Estado no se hace cargo. Es la parte invisible de este país que está visiblemente, porque está en es la arteria principal de Santiago, pero son invisibles, po. ¿Para qué vamos mm. a decir la gente que vive en situación de calle en las poblaciones? Nosotros tenemos acá unas canchas ¿cachai? de baby fútbol, unas ramplas de skate que las vinieron a hacer y las dejaron tiradas. Ahí están las hueás, todas rotas, no sirven de nada. Pero el municipio las hizo y ahí las dejó. Eh, y tenemos al costado un muro eh, donde la gente se acostumbró a dejar la basura ahí y no estoy hablando de la gente de la población bueno no faltará el que desarmó una pieza fue, y fue a botar los materiales allá pero yo que vivo cerca de ese lugar siempre veo camiones vienen camiones camionetas auto eh, de que se que se ven que son de otros sectores que vienen a tener a votar basura ahí Bueno, la gente en situación de calle agarra esas tablas, esos pales, esas cuestiones que están botadas ahí y, y entre medio de la basura, con sillones que vienen a botar, porque vienen a botar una cantidad de cosas que ni se imaginan, eh, y arman sus casitas, arman su, su, su, su, su, con su techo, eh, los costados se y se meten adentro. Y ahí duermen, por loco. Ahí duermen y donde se las han quemado muchas veces. La otra vez había una pareja ahí durmiendo, sí. una pareja que ya están casi para llegar a la tercera edad, mm. y llegó un grupo de delincuentes, porque esos sí que eran delincuentes, bueno, los puedo nombrar de otra forma, que por el solo hecho de que era gente en situación de calle, weón, les quemaron las casas, y al caballero lo estaban ahorcando, y a la señora la golpearon. Y después llegaron los pacos, bueno, al rato después llegaron los pacos, así como que cerraron el lugar y toda la cuestión, y... Eso fue todo, ¿cachai? Eso fue todo, no hubo nada más Nada más Oye, voy a leer, le acabo de encontrar la declaración ¿Mm? De este tipo, ¿cómo se llama? Es Chiapacase nomás. Dice El médico de Viña del de, de Mar Que agredió a una asesora del hogar y que además lastimó a un perro lazarillo en un ascensor Entregó una singular explicación ante su comportamiento Ah, Mediante un comunicado enviado desde fuera del país. Según el texto, el profesional manifiesta su arrepentimiento ante la situación. En especial tras la reacción de las personas que vieron el video y lo condenan, condenaron a través de las redes sociales por su violento comportamiento. Con respecto a lo ocurrido, quisiera manifestar mi más profundo arrepentimiento por lo sucedido. Mi, corpo, mi comportamiento no tiene justificación alguna. ¿Mm? Mi hija tiene fobia a los perros y desde que se abrió el ascensor comenzó a gritar, cosa que no aparece en el video porque no tiene sonido. Al entrar al ascensor sentí por un momento que su seguridad estaba en peligro y reaccioné de la manera irracional que lo hice. Fui a disculparme con la señora que venía en el ascensor con el dueño del perro y con su señora, Pedí sinceras disculpas en reiteradas oportunidades, mucho antes de que este hecho excediera el ámbito vecinal. No sé por qué no le creo al caballero. No, yo tampoco le creo. ¿Sabes por qué no le creo? Porque no es primera vez, según lo que comentaban los vecinos, según los que comentan, incluyendo a sus propios pacientes, de que él es así. No es primera vez que él discrimina, que él es déspota, que él es una un, un, un, tiene un mal comportamiento. Así que la verdad que no le creo ni pito. Y ahora, esa weá, que tienen de andar mandando comunicados para... ¿Cualquier weón ahora manda un comunicado? Bueno, dice... Para mí los comunicados son importantes. Los mapuches mandan comunicados. Los profesores mandan comunicados. Uh -huh. La gente que está en la lucha manda comunicados estos hueones, mira que ahora va a ser una, un comunicado Mérate, dice, junto con reiterar su arrepentimiento y pedir disculpas a todos los que pudo haber afectado, el profesional enfatizó, el profesional el profesional el hueón mm. nomás o el tipo, o el hombre, no sé, pero el profesional weón, el gusto de, de, de, de porque es superior posgaya no, es más que no tú wea, eh. en que no es una persona que maltrata a los demás, ni a los animales pese a lo que se observe en la grabación, e indicó que la situación puntual del video fue detonada por la condición de padre, que por un momento perdió el control tratando de proteger a su hija. Mm. He visto con mucha tristeza y preocupación todo lo que se ha dicho en las redes sociales y medios de comunicación. He involucrado a mi familia y a mis vecinos en una situación muy incómoda. ofendió a una mujer trabajadora y a muchos que sienten cariño por sus mascotas. señaló No le creo yo tampoco, loco. No. No y no vale la pena tampoco ahí eh, ¿cómo se llama? Eh, es como las disculpas de Pizarro, pues, huevón. ¿Eh? Cero credibilidad, sin no. fundamento. Lo del del Walker. es que necesita tiempo con mi familia. ¿No? Mete a los hijos en todo. Una no, huevada estúpida, loca, no no sé. Yo la verdad que bueno, no le creo nada, espero que se haga lo que se tenga que hacer. No no digo que se haga justicia, porque creo re poco en la justicia de este país, pero... Que la justicia le haga la gente, güey. Que deje de ir a su clínica, que deje de pedirle hora, que si puede que si viven en el sector, que le, que le hagan el desprecio, que lo increpen, que lo funen. Todo eso, en esa güey creo. Yo creo que más la gente que en esa güey. Oye, dice la Carolina Vergara, dice, en esas carpas de los héroes he visto parejas con bebés pequeños. Sí, güey. La Elisa responde ahí, dice, la pobreza feroz y acosado por los pacos culiados que le rompen sus carpas y los echan. Sí. Mm pasa. Eso. Oye, terminando con el tema de contingencia, atingencia y todas las agencias que quieran, vamos a pasar al tema candente. Hoy oh, por fin vamos Entonces, a tocar un tema candente porque lo debemos hacer como tres semanas. Por favor. Por favor. Por favor. Por ¿Mm? favor. Comenten, participen, no se hagan los cartuchos ni los hueones. Oye, sí. Si sí, después que sí, por último, comenten y después borran el tweet al ratito después. Pero, puta, comenten, po. Sí, pues comenten pues, porque vamos a hablar de ustedes, no po. No creo que sean tan hueones, papá, pa, así, pues, pacato hueón. No, yo necesito, o son cura los hueones. Yo necesito la uh -huh. opinión de los hombres en este tema que vamos a tocar, porque le debemos, eh, hace mucho rato y que dijimos que lo iban a tocar, que es el orgasmo múltiple masculino. Quiero saber si lo, si, si, lo, si lo han sentido, si existe, cómo lo ven, eh, cómo lo, lo, lo se hace. Porque eh, por lo general uno sabe que el hombre tiene un orgasmo y cagopo. era Hay que esperar su media hora, eh, para algunos, ¿cachai? Volver a hacer todo un proceso de nuevo para poder eh, una nueva erección y un nuevo orgasmo. Entonces yo quiero saber y quiero preguntar si los chicos, al igual que las mujeres, han tenido dentro de una penetra de una penetración que hayan hecho eh, varios orgasmos. Eso quiero saber. Es tan difícil responderme eso. <risa> Chiquillo, aquí acuérdense que ustedes pueden hablar lo que quieran. Lo que quieran. Así que, bueno, vamos a tocar ese... Ese tema porque la verdad que yo creo que es, es es muy importante. Nosotros hemos tocado varios temas que van con el tema de la sexual sexualidad, pero a veces hemos apuntado eh, más que nada a temas relacionados con, con la mujer, por ejemplo, sus orgasmos vaginales, sus orgasmos anales, eh, su, or, han tenido orgasmos a través de caricia, hemos hablado... De, de lo de no sé, pues de los métodos de anticonceptivo, hemos hablado de mil cosas de manera natural, hemos hablado de posiciones, cuáles son las que le producen más placer a ella, más placer a él y todo. Pero habíamos dejado solito medio apartado a nuestro huachitos Carno, como dice dice el robot. Gerardo ¿Eh? Benavides, no dice, "¿Qué es eso? Nunca lo había oído." Y pone una carita triste Oh, eso quiere decir que es que esa era mi pregunta lo que pasa es que yo estuve informándome hace mucho tiempo atrás porque quería traer este, este tema a, a la palestra si existían los, los múltiples eh, los orgasmos múltiples los varones porque nos, yo tengo entendido y, y por experiencia eh, personal y por experiencia de algunas amigas que si uno dentro de una penetración puede tener varios orgasmos eh, no sé si el hombre puede hacer eso, y en base a eso empecé a averiguar para preguntar ya, no pude preguntarle a nadie porque a los pocos que les pregunté me apuntaban igual que el Gerardo y me decían, no sé, no tengo idea o no, no, nunca no, pues yo, lo normal pues me de hecho me, me llama la atención que encuentren normal que tengan una eyaculación y que luego tengan que esperar un, una cierta cantidad de tiempo para poder volver a otra no estoy hablando de horas ni nada pues estoy esperando un, un, un tiempo prudente para que se vuelva a erectar nuevamente el pene y antes, y esa segunda de hecho esa, esa segunda erección es mucho más complicada tener una, una segunda eyaculación como si sí, no sé si te entiendo. ¿Se entiende se o se no? ¿O es muy bueno lo que estoy diciendo? <risa> bueno, eso. Entonces no, no supe cómo eh, eh, apuntar en el, en el tema. Bueno, no tuve a quién preguntarle. Así que me refiero a preguntarle a un varón, que era lo que me interesaba saber, su experiencia y todo un tema. Hice un par de preguntas y la verdad que hice un par de preguntas por ahí Y la verdad que me, me pararon al tiro así como... ¿Para, para que voy a seguir preguntando si, si finalmente no, no se podía? Entonces, a pesar de lo que cuentan eh, en cuando se juntan los machitos ahí, eh, que muy pocos hombres son capaces de encadenar varias erecciones y orgasmo en una misma sesión. De eso se trata. La mayoría necesita como ningún como mínimo una a dos horas... ¿O como media hora? Eh, el... A ver, el tema es que necesitan un tiempo para poder tener una nueva adicción. No es que al, al, al acabar ellos puedan mantenerse erectos en un rato más. A eso me refiero. Durante la relación sexual lo más importante... Eh, no son las cantidades en todo caso, ¿eh? sino que la calidad del orgasmo. Eh, eso eso hay que tenerlo súper claro. Eh, tampoco es importante la cantidad de semen, porque no todo, eh, toda la, lo, lo, cuando acaban el, el, el varón, cuando eyacula, no siempre es la misma cantidad de semen también. Eh, pero eso no, no, no sé si tendrá que ver con, con que a lo mejor... Eh, Queda un resto guardado para el otro para la otra eyaculación, no tengo idea, no sé cómo explicarlo. Por eso necesito la ayuda de ustedes, pues chiquillos, para que me ayuden a, a hablar de todo esto. Oye, al Daniel hay que recordarle que el 18 tiene que llegar temprano para nos ayude en la tallarinata. Ya. Está avisado. Oye, dice Gerardo Benavides, Benavides dice, es que no conozco la descripción, tal vez así muchos podamos saberla. Sí, pues. Bueno, eh, espérate, déjame terminar con, con la lectura. Mm. Dice Daniel, dice nunca he tenido un orgasmo múltiple, pero sí un orgasmo prolongado, estimulando otras zonas erógenas. Ah. Robot de madera, dice, mm. se pusieron tántricas chiquillas, <risa> se puede hacer, pero es rete difícil. me Imagino. Bueno. Ya que te arriesgas a eyaculación retrógrada. Y Mario Sabriera dice, por fin terminaron topando el tema postergado por semana Ay, sí sebastián landazuri ¿Mm? me ha ocurrido y ya culo y sigo inmediatamente con la penetración ¿Mm? sin pausa depende caleta de la previa y del cómo ¿Mm. sí, eh, de hecho el otro día yo conversaba. conversas acuerdas cuando tocamos el tema de la, de la relación sexual eh, eh, bajo los efectos de la marihuana ya me, yo hablé con él, la persona que me dio el dato de las marihuanas que eran mejor y todas esas cosas y él me decía vos que, que bajo los efectos de, de cierta marihuana no todas porque no todas servían ellos podían sentir aparte de sentir mejor sensación mejor placer también eh, eh, podían eh, hacer una una, una, ¿cómo se llama? una erección más prolongada que durara más y podían durar más, podían disfrutar más, la eyaculación era genial y ellos podían seguir con la erección. Ahora, lo que no, no le pregunté en ese minuto es si podían tener una segunda eyaculación. Eso no lo, no lo pregunté. Eh, dentro del mismo de la misma penetración estamos hablando. No estoy hablando de esperar un rato, una media hora para tener luego de nuevo. No, estoy hablando que si dentro de, de una erección con penetración, Tú tienes una eyaculación y sigues con la penetración y vuelves a eyacular esa, esa era mi pregunta, si se podía hacer así. Ya, mira, yo tengo acá algo, dice. Son dos las diferencias principales que distinguen el orgasmo masculino del femenino. Ya. Ya. Los hombres expulsan líquido seminal y después eyaculan. Ah, ya. El ¿Ya? líquido, sí, ya. Es como como es el como... líquido con que te lubricas. Exacto, el líquido. Entonces... Justamente iba a decir eso. Es como el líquido que le sale a la mujer al principio, que es para lubricar la vagina. Claro, pero que no es yo... la la eyaculación no, en sí. No. Es okay. lo mismo le pasa al hombre. Mm. Dice, entran en el llamado periodo refractario, o sea, necesitan un descanso. ¿Catcháis? Primero el líquido seminal y luego viene la, la eyaculación. Después de eso es lo que decías tú, el volver a erectar, que tienen que tener como un descanso para volver eh, a erectar el miembro, a sentir, no sé. Pero, también estoy leyendo de que la eyaculación no es lo mismo que el orgasmo. No, po. no, ¿Ah? no. Po. Entonces, si sí se pueden tener muchos orgasmos, para mí, se pueden tener muchos orgasmos antes de la eyaculación. Sí, lo que pasa es que por lo general hay una confusión ahí con respecto a a la eyaculación y todo el tema, porque hay un líquido que uno bota en un principio que es para lubricar, y ese líquido sale de manera natural y no, no necesariamente es una explosión de orgasmo o sea, de, de, de espermatozoide a eso me refiero, entonces mi pregunta apunta puntualmente a esa, si ustedes erectos tiene una penetración y salen espermios de su pene y luego siguen erectados, pueden volver a salir espermios de su pene nuevamente dentro de la misma penetración sin tener que esperar un lapso de media hora, no nada de eso, sino que cosa de minutos. Estoy hablando de ese ese yo, es mi yo, pregunta. Yo encuentro que es difícil. yo también creo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Sí. yo yo yo yo yo yo yo yo que somos no, no, no, no, no pero no me, no me estoy quebrando ni nada Pero yo lo he, yo lo he experimentado Yo he podido tener eh, eh, eh, varias eyaculaciones en una misma penetración ¿Cachai? Claro, mire, acá nos dice... <risa> bueno, Daniel Papin nos dice que Feliz llega temprano Gerardo nos dice, ya, pues explíquenme, estoy metido Estamos en eso. Estamos en eso. Claro. Estamos en eso. Vamos para ahí. Y aquí Robot de madera dice, lo del orgasmo post eyaculatorio inmediato no lo sabía. Mm. Pero sí he leído sobre orgasmos secos y orgasmos o, orgasmos húmedos. Yeah. Entonces, el orgasmo seco mm. es cuando no eyacula el hombre. ¿Me entendí? Entonces, puede tener múltiples orgasmos, mm. sensaciones de orgasmos, sensaciones de placer, de éxtasis, como quieras llamarlo? Mm. De acabar y no eyacular. Claro. Es que el acabar es el eyacular, a eso le llaman los hombres, acabé, eyaculé, mm. ¿cachai? Entonces, orgamos múltiples, sin eyacular, sin acabar, ese es el, el orgasmo seco o, o la el orgasmo seco. Y el orgasmo húmedo es cuando tienes solamente un orgasmo y eyaculas a la vez. Gerardo, ¿me entiendes eh, lo que estoy tratando de decir? Sí. ¿Tú estás esperando que te responda? Sí, po, sí, po. No, es que de es que, eh, sí, sí. es que eso estamos tratando de hablar. Mira, aquí yo estoy leyendo algo. Dice, la mayoría de los hombres no valoran su propio potencial orgásmico. Como el principal problema de la sexualidad masculina en estos tiempos es el control, el control sobre los tiempos eyaculatorios. Se sabe muy poco sobre los factores físicos, psicológicos o mixtos que ocasionan la diferencia en el período orgásmico de un individuo a otro. Tampoco se sabe con certeza hasta qué punto es alterable eh, y hasta qué punto es bueno hacerlo. La mayoría de los hombres no valoran su propio potencial orgásmico porque se porque les produce la máxima satisfacción en el orgasmo de su pareja o buscan por todos los medios el mayor rendimiento, que es lo que hablamos delante, el, el tratar de mantenerse erecto el mayor tiempo posible sin eyacular. Eso es lo que la mayoría de los hombres por lo general tratan de buscar. El mayor tiempo de aguante y las dificultades para conseguirlo le provocan un tan eh, un, un malestar que es incompatible con el multiorgasmo, junto con que muchos hombres confunden la relación como consecuencia del orgasmo con la relajación como consecuencia de un gran cansancio físico que le impide volver a excitarse. Eh, algunas prácticas no son muy aconsejables. Eh, por ejemplo, sin embargo, muchos hombres relatan ah, ya, ya. Eh, por ejemplo, algunas pláticas no son muy aconsejables, dice. sin embargo muchos hombres relatan que en una situación muy relajada y estimulante han sido capaces de experimentar varios orgasmos durante una misma erección, a eso es lo que yo apuntaba, como los orgasmos múltiples femeninos que son muy parecidos, acompañados de eyaculación o no o lo, lo que muchos produce un tan, una tan sensación de desagrado que hace que la experiencia no Pero, se repita. Rep, repítemelo de nuevo. Otros hombres son capaces de volver a excitarse después de una frase refractaria, uh -huh. ¿cierto?, en que la erección desaparece por lo menos parcialmente, uh -huh. a los pocos minutos. Eso depende de la edad, de lo estimulante que sea la relación y de lo aficionado que sea al sexo. Entonces... A, a lo que apuntábamos delante, Inés, para que me me, me dice Entonces, eh, también hay muchos hombres que pueden volver a tener una erección después del primer orgasmo y que no haya como consecuencia de esa erección ni eyaculación ni orgasmo. Este tipo de prácticas no son muy aconsejables ya que se puede provocar molestar e incluso dolorosas inflamaciones de próstata. Así que cuidado, chiquillos. O sea, tratar de experimentar sensaciones. Hay hay hombres que sí han podido hacerlo y hay hombres que necesitan un tiempo para poder volver a erectar. Entonces es importante que ustedes vayan sabiendo de acuerdo a sus capacidades. Pero yo lo que apuntaba era era mi pregunta a los chicos que nos están escuchando, a nuestros guapetones que nos están escuchando, si, eh, si habían tenido alguna vez dentro de una penetración varias sensaciones de orgasmo que no necesariamente como dice la Inés, tiene que ser con el término de un lanzamiento de espermatozoide, ¿po? pero sí varias sensaciones de orgasmo, así como esa ese placer rico de cuando tú sentís que va a acabar. No sé si lo han podido lograr, por lo menos yo sé y por bueno, porque también he conversado con muchas féminas que sí sí se puede hacer, que las mujeres sí lo pueden hacer pero no sé si los hombres. Para allá apuntaba mi pregunta. Traté de consultarle a algunos amigos que tengo que siempre me contestan todos, que desde ya les doy las gracias, porque saben que soy media acuática para preguntar eh, y que en algún momento les voy a empezar a preguntar a ustedes también, eh, porque ya estamos agarrando confianza. Pero la verdad que... Quería saber si ustedes habían sentido esa sensación de orgasmo dentro de la misma penetración, que no hayan tenido que esperar un ratito para pa poder volver a erectarse y todo eso. Nos dicen acá los chiquillos, eh, Daniel, dice, ojo que el líquido lubricante también tiene espermatozoides, sí. Sí, sí, sí, sí. sí pues de hecho, eh, nosotros la otra vez cuando hablamos de, lo, de los embarazos, ¿te acuerdas?, Y hablamos y dijimos el tema de que cuando decían, no, la puntita nomás y no voy a acabar afuera, ojo, porque el líquido que lubrica también lleva espermatozoide y también pueden quedar embarazadas por sí. eso. Carolina Vergara dice, a nosotros nos ha pasado, es difícil, pero se puede hacer. Claro que cada eyaculación tiene menos sema. Claro, ya, pero viste, eso es lo importante, eso era lo que yo quería uh -huh. saber si si en cada eyaculación botaban espermatozoides o habían sensaciones de eyaculación. Entonces es importante lo que nos está contando la Carolina porque eso quiere decir, chiquillos, que ustedes no se han sacado todo el el el raspado la olla que tienen, por pues, loco. Dice ¿Ah? Gerardo dice, "Sí, entendí. Botas, yo no yo no he tenido." Pero tienen que empezar a practicar, pues, mm. mijo. Dice el robot dice, "El orgasmo seco, por lo que entiendo, se asocia a la sexualidad tántrica." Es un órgano más mental que somático. Tanta palabra rebusca. Ya, no, es que ta Yo le entiendo, ta -ta, pero... El... Ay, sí, el... Yo ya. le entiendo perfectamente, pero... <coughs> dice Gerardo Benavides. Dice, nope no órgano múltiple, pero sí recupero rápido la erección. Ah, bacán. Eh, Sebastián nos dice, he experimentado órganos secos y las sensaciones molestas. Ha estado dolorosa en algunas ocasiones. era lo que yo decía adelante, porque pueden eh, eh, provocar eh, dolor, cierto malestar, que debe ser incómodo. Entonces, no sé, pues de a poquito vayan viendo la eh, lo... Sí, nos llegó una pregunta por interno. Todos los capacidades sí, que tienen. Decía, sí, masturbarse mucho. ¿Mm? En el hombre, en este ¿Eh? caso... Eh, mm. ¿Les desgastaba el pene? No, <risa> idiota. No, no. Ejacula... Porque se masturba. Y ¿Eh? eyacula más. ¿Hay algún problema con eso? ¿Cómo, cómo no entendiste? El masturbarse tono. mucho y ¿Eh? eyacular harto. ¿Eh? ¿Es malo? ¿Hay algún problema ahí? Que yo sepa no, pues. ¿Eh? Yo estoy aquí buscando. ¿Eh? Y dice... La masturbación y la eyaculación excesiva descargan los sistemas los sistemas nerviosos cerebrales de acetilcolina, acetilcolina, dopamina y serotonina, lo que produce desórdenes cardiovasculares, renales, endocrinos y nervios cerebrales. Prosimpáticos debido a la conversión de dopamina en norepinefrina y epinefrina que se traduce en estrés. Los sistemas hepáticos y neuroendocrinos son ahora como una batería de descarga de coche, de auto, que no es capaz de arrancar el motor para volver a recargarse a sí misma. Yo creo que yo creo que un hombre tiene la potencialidad de, de la misma, de la mujer, de, de poder controlar eso. ¿Cachai? de poder ella eyacular varias veces dentro de una misma penetración sin tar, tener que esperar una cierta cantidad de tiempo para una nueva erección. Creo que dentro de la, de la misma erección ellos podrían eyacular no a lo mejor elimina, eh, botando espermios, pero sí sintiendo la, la sensación de, de, de, de acabar, ¿cachai? Que debe ser súper placentero para ellos A lo mejor, como dicen los chiquillos acá, eh, igual de repente la, la eyaculación seca puede producir a lo mejor algún tipo de dolor. Pero, no sé, pues yo por eso estaba preguntando, porque la verdad que yo averigüé el tema y lo que les leí es lo que pude encontrar. O sea, hay mil información, pero eso para mí era lo que quedaba un poquito más claro. Ahora, cuando empecé a preguntar a mis amigos, que tengo, que yo siempre le hago preguntas de este tipo, si habían sentido esa sensación y la y todos me dijeron que no, que no se podía, que o sea, que no por lo menos ellos nunca habían podido dentro de una penetración tener varios orgasmos. Creo que habían tenido uno y era. Así como sensaciones de placer claro que habían sentido todo el rato. Pero pero orgasmo, creo que uno cada penetración, cada erección. Entonces, por eso era la pregunta, para saber si ellos podían tener eh, muchas mucha eh, sensaciones de acabar dentro de la misma erección. Para allá apuntaba mi pregunta. pues si dije, le voy a preguntar a los cabros de, ahí, de la afrodita, pues son cabros rajados que nos cuentan todo. Que no se esconden nada, que nos se arrancan, ¿eh? que dan la cara. Hoy yo tengo la pregunta para los chiquillos. A y ver. para las chiquillas, por supuesto. Ya, ver. Juguetes sexuales. ¿Cuáles, ¿Eh? si es que los han usado, por supuesto, ¿cuáles les han gustado más y cuáles son los que más le han desagradado? Ay, a mí, de los juguetes, por pues si me preguntas a mí, a mí me gustan casi todos. Pero los que no me gustan, por ejemplo que yo sé que a ti te gustan, pero a mí no me gustan. <risa> Son los que los que te que los que te lastiman, que te infligen dolor. Eso, eso no no no no, todavía no le encuentro el lado eh, placentero. Todavía no encuentro. Yo igual una una palmaíta y todas esas cosas ya, bueno, pasan. Pero no encuentro que sea una hueá placentera para mí todavía el dolor. ¿cachai? Es que no va a ser porque ya no no fue. Exacto. No más, pues. Exacto. Pero, por Eso ejemplo, es. yo he visto gente y he visto películas y he conocido personas eh, que... ¿Fuera de yo? Fuera de tú. Que han... ¿Cómo se llama? Eh ellos no, no pueden tener una, una, una buena relación sexual, un buen coito, un buen un buen polvo, una eyaculación como corresponde, si no le han sacado las chucha. Y eh, para mí, no, eh, la, que me saquen la mierda no es un placentero. Bueno, no, no, no es que a mí me encanta lo, lo, el dolor, no. Vos soy más, no, vos soy. ¿A vos te gusta el látigo loca? <risa> <risa> Tengo que Sí, yo no yo la verdad. ¿Por qué te ríes? Porque no va a faltar el huevón que me mande una canción y ponga dale con el latigo. ¿Cachai? No creo. Pero bueno, en fin, en fin. No, eh, soy de conocer cosas nuevas. Esa es mi realidad pero yo creo no que a todos encuentro... nos gusta conocer cosas sí. nuevas y yo también he probado de todo pero por ejemplo te digo por ejemplo eh, ponte tú te acuerdas cuando hablamos de, de, de estas tendencias a, a, a tener relaciones y la, las típicas prácticas y las otras prácticas que había gente que sentían placer por ejemplo cuando las meaban ya, cuando las no, casaban no, no, cuando las vomitaban sentían placer sexual con ese claro. tipo de práctica pero por eso te digo al igual que Esa, ese tipo de práctica yo no nunca he sentido placer a través de los golpes no, Porque, no. Mira, a mí me gusta que me traten con cari a, a mí no me gusta la sofocación ya yeah. que... pero también la he experimentado pues eso te digo también he experimentado el golpe la sofocación y todas esas cosas pero no he encontrado el placer por lo tanto no no me no me no lo continuo así que no pero eso pero no, bien, me parece excelente que los chiquillos hayan participado con el tema sexual que tuvimos vamos a, a plantear otro tema similar o parecido para la próxima semana para que chiquillos acuérdense en el Facebook de la hija de Afrodita mándenos los temas para que nosotros nos preparemos bien y el próximo lunes conversamos de todos esos temitas que ustedes quieren saber ahora era el tema que yo tenía pendiente y me ha agradado muchísimo que ustedes me hayan sacado de todas las dudas Así que los vamos a dejar ahí con la inquietud y espero que el próximo lunes ustedes nos cuenten si practicaron esa sema esta semana en poder tener en múltiples órganos. Bueno, yeah. Ya las personas que, que nos consultó por interno sobre el hecho de la masturbación y el tipo de eyaculación, la otra semana le traemos la respuesta. Claro. Para estar bien fundamentada y no estar leyendo solamente, sino que estar eh, en conocimiento. Uh -huh. ya Así que espérenos unos... Uno, Unos ratitos, o que sea, unos días, y el próximo programa eh, le traemos... ¿Por qué nos vienen a cortar nosotros? y a censurar? Es que no somos los cangrejos ya. Los cangrejos están hasta las 4 de la mañana y no les dicen nada. Mm. A nosotros nos vienen a censurar a cada rato. Mm. Ya, si sí, nos vamos. Ya, ya, chiquillo No nos quieren, cabrón. Cada... No nos quieren, nos van e no están echando. Mm. Mm. Ya. Eh, oye, oye, sí. Eso. Salieron dos, dos notas eh, en este... Mm rato eh, que lanzó la radio. Eh uno sobre el violento allanamiento de carabineros a la comunidad Coñomil Epuleo, donde mm. deja gravemente herido a uno de los mapuches. Eh, está la informe? nota completa, sí. Mm. Está la nota completa en radiovillafrancia.cl y también salió la nota sobre el cochino goliado del, sen del eh, senador Jaime Pizarro. ¿Qué dije yo? Jaime. Puta, es, que, es que estaba pensando en el Orpiz, pero ya, perdón, perdón, perdón. Ya, en eh, ese. Sí. Ah, y también está la entrevista que hizo la radio a um, el nieto de Salvador Allende, donde critica este socialismo a la chilena. Sí. Eh, y también una palo entrevista genial por favor sí. las chiquillos léanla ahí y, y, y infórmense sí. a través del www.radiovillafrancia.cl o en la página de Facebook de la radio que también están todas las notas subidas Así que, por mi parte desde ya me despido, agradezco a todos la participación, la próxima semana vamos a ahondar un poquito más en los temas recuerden el 18 la tallarinata y este capítulo se repite el miércoles a la misma hora Para los que no escucharon o que quedaron a medias ahí. ¿Ya? Yeah. Para los que no entendieron nada como Gerardo. Para que vuelvan a, a entender todo. <risa> ahí. No, no, si Gerardo no responde. Dice, no, orgamos múltiples, pero sí recuperó rápido la erección. Ah, ya. Yeah. Yeah. Me yeah, parece. <risa> <risa> <risa> ya, chicos. <risa> un beso ahí, grande. <risa> bueno, están, están diciendo los chiquillos. Están diciendo acá los chiquillos que se había caído tu name. Pfff. <risa> <risa> no va a reproducir Nada, lo que nos dice. No una cosa. Ya. Llegó el grillo. Llegó Eso el grillo. Es. llegó nuestro grillo. Ya, chiquillos que tengan buenas noches, descansen, aprovechen de practicar toda esta semana para que el próximo lunes nos cuenten. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Besitos, chao, chao. Buenas noches.